Buenos días Alicante, hola, ¿qué tal? Buenos días Alicantinos, bienvenidos un día más a este nuevo programa, a esta nueva edición de Tertulias Alicantinas. Yo soy David Rubio, el politólogo David Rubio y me acompaña en la técnica Jaime Martín. Aquí estamos un viernes más en Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de discapacitados en España. Podéis escucharnos en el 91.4 del FM de Alicante y también en todo el mundo a través de nuestra página web www.oirradio.es www Hoy, como siempre, tenemos un programa bien cargadito de temas de actualidad. Vamos a hablar de, de política local, también de temas a nivel de, de la comunidad valenciana, a nivel nacional e incluso internacional. Hoy tendré, hablaremos del tema de la contaminación del puerto de Alicante, también de la epidemia de gripe que ahora mismo estamos sufriendo en esta comunidad y en España, así como de la, del tema de la reforma, de la reforma electoral. En nuestra sección de historia repasaremos la histórica rebelión de Bonet que sucedió en, en Alicante por estas fechas hace, hace más de un siglo. Y también eh, repasaremos, como siempre, la agenda cultural y hablaremos de los premios Goya, así como de una película de cartelera de esta semana, que este, esta semana he elegido Selavi, la francesa Selavi. Y me acompañan hoy dos magníficos tertulianos. Vicente Guades, concejal de Ciudadanos. Muy buenas. Muy buenas, muchas Mucha, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por volver aquí. Ya, ya te, te entrevisté en su día, ¿no? Además, tú tuviste el honor de ser el último el último mm. torturero entrevistado sí. <risa> antes de empezar el programa, <risa> por allá por Navidad, ¿no? De, de, con el turrón y todo, te viniste sí. aquí. Después de lo de Cataluña, justo, ¿no? Fue... Eh, justo después de las elecciones, sí. ¿no? Sí, sí, sí, claro. las elecciones fueron en diciembre y tú viniste a principios de enero, mm. es verdad, es verdad. Y hoy debuta en, en nuestra radio Marisa García, secretaria de Política de Podemos Alicante. Muy buenas, Marisa. Hola, buenos días, David. A ti y a tu, audiencia. Y encantada de que nos hayas invitado. Nada, un placer, un placer tenerte aquí. Recordemos que también en su día, justo antes de Vicente, entreviste a Pascual Pérez, a tu, sí. a, a tu compañero de partido, sí. y bueno, pues a partir de ahora os vais a turnar, ¿no?, Pascual y tú, en venir aquí y acompañarnos en, en estas tertulias alicantinas. Muy bien, pues empezamos. Empezamos ya, si queréis, con, con el debate. Y bueno, pues para, para el primer tema, en, en la mesa de hoy... Quería proponeros el tema del puerto, el tema de la contaminación del puerto de Alicante. De este tema ya hablamos en, en el primer programa que, que hicimos en las primeras tertulias alicantinas, y desde entonces han pasado bastantes cosas, ¿no?, desde desde principio de enero. Contábamos en aquella, en aquella época que, que la consellería les había mandado ya cerrar el puerto, aunque fuera de manera provisional, pero les había mandado ya cerrar la actividad, y, sin embargo, el puerto no lo estaba cumpliendo, para desesperación de los vecinos, que, como bien sabéis, pues llevan años y años luchando en este tema, ¿no?, eh, cabe recordar que el puerto de Alicante lleva décadas, décadas, eh, eh, funcionando, descargando graneles sin licencia medioambiental, ¿no? lo cual es una situación muy irregular. Los vecinos de esa zona, entre los cuales yo me incluyo, porque yo vivo en Babel… La verdad es que estábamos bastante cabreados, con, un poco con todos los políticos, con Zapatero, con Rajoy, con todos los. a nivel local y autonómico también, ¿no? Porque siempre nos hemos sentido con mucha indefensión ¿no? en este tema, ¿no? Nos hemos sentido que, que no había voluntad política, en cualquier caso había de vez en cuando algo de postureo, pero a la hora de la verdad, ¿no? Nadie, nadie llevaba este tema ¿no? a, a la agenda política y nadie obligaba al, al puerto ¿no? a, a cumplir la ley. Y, y bueno, pues eh, creo que a lo mejor peco de optimista, pero creo que después de muchos años, por primera vez, los vecinos han empezado a ganar una batalla, ¿no? Porque ya el puerto se ha comprometido, de momento solamente es de palabra, pero ya el puerto se ha comprometido a que, a que va a, a construir las naves cerradas. ¿no? De hecho, la, la, la Consellería y el, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Nacional les ha permitido volver a hacer la actividad, pero a condición de que cumplan los plazos. Se supone que a finales de este mes mmm, hay, tienen que tener ya un modelo aprobado de, de, de cómo van a ser las naves cerradas y tal. ¿no? Recordemos que lo que piden los vecinos, lo que pedimos los vecinos simplemente es eso, que, que se operen en, en naves cerradas. No queremos que se pare la actividad del puerto, no queremos que el puerto deje de, de, de funcionar. ¿no? Son dos mil y pico familias las que trabajan allí. ¿no? Lo que queremos es que lo hagan sin contaminar, ¿no? Sin, sin expulsar toda la toda la contaminación, todos los residuos sobre Alicante, sobre Benalúa, sobre Babel, sobre San Gabriel, etcétera, y también sin, sin contaminar, ¿no? también por un tema de salud y de medio ambiente. ¿eh? Y, y bien, eh, el puerto ya ha anunciado la construcción de, de naves eh, cerradas. Eh, probablemente la, la construcción no empiece hasta final de este año, que también es algo que también quiero preguntaros y qué pasa este año, ¿no? Vamos a seguir este año igual. Pero en fin, eh, lo primero que quiero preguntaros, cuestionaros, es si creéis que, que estamos empezando los vecinos a, a ver la luz, estamos empezando a conseguir que se respete nuestro, nuestro derecho a, a la salud. Si tenemos razones para ser optimistas, por fin, en este tema. Bueno, eh, ¿empiezo ¿Tú? yo? Sí, sí, si quieres. Bueno, yo, en, en, en primer lugar, quisiera comentar la noticia con la que nos hemos levantado esta mañana, que es la destitución de Julia de Álvaro, del secretario, uh -huh. del secretario de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente, que sabemos que ha tenido muchas discrepancias con el Anacebria, con la consellera, uh -huh. pero Álvaro es una persona que en el tema este de la contaminación del puerto creo que es por parte de Consellería quien ha dado un paso adelante. Sí, Fue sí, el sí, que sí. firmó eh, la resolución que le daba la, la licencia provisional con la con la o sea con la, con el requerimiento y con la y con la salvedad de que las mediciones en el tiempo fueran tal, sí, sí, y por, es una poniendo, persona... poniéndoles una una serie de condiciones y tal que luego los vecinos también han denunciado que no se cumplían. que no se cumplían. No Pero bueno, yo creo que para el medio ambiente en la comunidad valenciana es una noticia Crees que perdemos muy una, negativa. Perdemos un aliado. Sí, sí, porque uh -huh. es una persona que desde Eco estaba haciendo una gran labor de compromiso por el medio ambiente uh -huh. con el tema de, de sistema de, de tratamiento de residuos. Que está, en, que está vigente en toda Europa y que se podría haber puesto aquí y creo que por discrepancias políticas pues, no se ha llevado a cabo espero que la persona que, les, que sustituya pues, siga un poco también por la niña de su política y desde Podem pues, estaremos un poco eh, en ese sentido eh, mmm, vigilantes ...porque nosotros teníamos... Podén tenía un gran aliado en Julia en, ...en cuestión de políticas medioambientales... ...y ya en cuanto al tema de, de la contaminación del puerto... ...yo creo que como tú has dicho... ...yo creo que esto es un gran triunfo... ...todo lo que está ocurriendo es un gran triunfo... Yo creo que es ...de la comienzo, ciudadanía... ...el comienzo de un triunfo... ...porque yo hasta que no me lo había construido... Sí, pero no, bueno, ...no me atrevo a cantar victorias. ...por lo menos es, es un problema que, que ya no que... es de los vecinos... ...que se ha puesto sobre la mesa... Sí. ...y que la administración ya ha empezado un poco a... ...da la sensación de que hemos conseguido llegar más lejos que nunca que nunca habíamos conseguido llegar tan lejos, aunque aún no hayamos conseguido nada. Sí, porque el puerto siempre se ha negado a, sí, sí, sí. a nada, siempre se ha opuesto a cualquier, a cualquier cuestión en relación con el puerto, se pasaban la, la pelota, que sí, las empresas que si sí, el puerto, que si sí, consellería que sí, esto era una cuestión nacional. Uh -huh. Yo creo que eh, Unidos Podemos desde Madrid y Podem, desde la comunidad valenciana, hemos ido hemos sido un apoyo eh, para la plataforma desde el primer momento hemos hecho mociones y preguntas en Scores. Corts, eh, Chema Guijarro se ha entrevistado incluso con el ministro de la Serna también para hablar de este tema eh, para que se cumplan las medidas de naves cerradas que, que se hace en todos los puertos europeos que incluso en el de Santander donde el alcalde el sí. ministro de la Serna uh -huh. lo hizo y por qué no en Alicante sí. entonces nosotros en este tema como tú bien dices, sí que es verdad que los plazos están para cumplirse que son muy dilatados, porque yo también pienso que esperar hasta final de año mm. para que se liciten unas obras, porque hay que buscar mm. inversión... Para, para que se comiencen a hacer las obras. Eh, para claro. que se comiencen. Eh, es, es, es difícil mm. y, bueno, es, es por lo menos gravoso y un poco desesperante para, para mm. la plataforma. Pero yo creo también que, y así nos hemos comprometido con, con los vecinos y las vecinas, con las ampas de la zona y con los afectados por la contaminación del puerto, de los graneles, que nosotros vamos a estar vigilantes. De hecho, ahora a finales de enero, Chema Guijarro hizo en el Congreso una pregunta, un poco en el sentido de, de un poco ser vigilantes con los plazos y los cumplimientos. O sea, que nosotros mm -hmm. en ese sentido, desde Podemos, desde Podem, vamos a estar pendientes de de que esto sea un éxito vecinal, sea un éxito para la ciudad de Alicante. Por otra parte, también quiero reseñar que la actividad portuaria es muy importante. Por supuesto, si es importante. Que no, no vamos a atacar ahí. eso porque la actividad, y más para Alicante, sí, o sea, sí, el puerto de Alicante, tanto la actividad a nivel de turística como a nivel de, mercanc de mercancías no tiene por qué, por qué verse afectada. Lo que sí que queremos es que Se las cuestiones de salud claro, y de medio ambiente y de contaminación también, porque no queremos una Alicante contaminada. Sí. Y los graneles purulentos, la descarga de graneles purulentos tiende a eso, porque hemos visto fotos. Entonces, yo creo que si se hacen las cosas con condiciones, pues adelante, será un beneficio para todos, para la ciudad, para los vecinos y a todos los niveles. Hablabas, Marisa, de ponías el ejemplo de, de Santander, y es una ciudad que, que he estado hace un par de años. Santander es una ciudad eh, bastante parecida a Alicante porque tiene el puerto muy metido en la ciudad. No es como, por ejemplo, Valencia, ¿no? Que quizás lo, lo, está más separado ¿no? del de centro de la ciudad de donde vive la gente, ¿no? Pero claro, es que Santander, aparte de que Santander opera con naves cerradas, es que encima Santander es una ciudad muchísimo más verde que Alicante. Por lo tanto, los, todos los árboles que tiene, los parques, hacen un efecto pantalla y entonces minimizan la contaminación. Sin embargo, aquí no, aquí no tenemos eso, aquí no tenemos unos árboles que contrarrestren y claro, tenemos más contaminación sin naves cerradas y encima un aire menos limpio. Entonces, claro, Vicente, al final es que eh, creo que lo que estamos teniendo en Alicante, lo que hemos vivido durante todos estos años, es una situación muy muy, muy irregular y que esto debería haberse hecho ya hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que esto es como todo, ya sabemos cómo va la administración y más cuando hay tantos intereses que de alguna manera chocan entre sí, entonces hace que todo se dilate más en el tiempo. Hay, hablando de dilataciones en el tiempo, hay una cosa que cuando sigues la política alicantina te das cuenta... ...de que es como que... ...siempre estamos hablando de los mismos temas y es como... Sí, porque no progresan claro, porque no progresan, porque se estancan se inquistan. Porque hay intereses cruzados que hacen que, que hacen que no progresen y eso es un problema porque te, da, te vas dando cuenta yo que llevo tres años en el ayuntamiento, al final haces un repaso y es siempre lo mismo, sí. veladores, Ikea <risa> es como un círculo vicioso, va dando la vuelta no Sí. y pasas de un tema a otro y eso es malo porque al final significa de alguna manera eh, que no estamos solucionando Qué los problemas que hay parálisis sí, en la ciudad. Salvo uh -huh. dos, por ejemplo el tema de la ley de memoria histórica, que parece que sí que... Bueno, esta semana se ha reabierto otra vez el tema, Por, ¿eh? por eso, entonces... <risa> es hablaremos hablaremos que, de esto es también. Es que es como que todo se estanca, ¿no? Todo se estanca. Y respecto a esto, pues eh, nosotros, hombre, desde Ciudadanos entendíamos que aquí hay dos valores muy importantes, que está el valor, el, dere el derecho a la salud, el, el, el valor medioambiental, y luego el, el derecho al trabajo también. También hay que pensar en los trabajadores del puerto, y creo que las dos cosas son compatibles. Eh, ...desde Ciudadanos, ¿qué hicimos? Eh, ponernos en la piel de, de los dos afectados, ¿no? Mm. Tanto de los vecinos, que tienen que soportar la, eh, la carga de toxicidad del, del movimiento de graneles... ...como de los trabajadores del puerto, que obviamente también son los primeros interesados... ...en que hayan buenas condiciones para su salud laboral mm. también, obviamente. Entonces, eh, nosotros siempre hemos defendido desde el principio... Eh, la creación de estas naves cerradas en una nueva terminal eh, para que se haga allí la descarga y, y todo el movimiento de graneles ¿no? eh, por tanto creemos que eh, por fin se está poniendo en valor lo que veníamos defendiendo nosotros y otros partidos también y parece que se ve ya la luz, se empieza a ver algo de luz entonces sí que es verdad que hasta ver las naves aún vamos a tener que esperar pero bueno mm. Eh, los vecinos tienen que estar orgullosos también del trabajo que han hecho. Sí, ¿no? Es una... Lucha, años y años de lucha vecinal que por fin empieza a dar sus frutos mm. ¿Sabes? Que, bueno, pues mira, precisamente para estas cosas es, es importante, ¿no? Claro. Indispensable la, la, la, la lucha vecinal en una ciudad. Y hay que ser persistentes. Y en esto claro. se demuestra. en esto se ¿no? Entonces... Que, de hecho, la plataforma ha sido persistente. Claro. Por, mucho, por eso mucho, estamos... Sí. Donde, son años ya. Ha, ha años. sido persistente porque problema, por no, no, no estamos, el problema... No progresaba. Sí. El problema no se ha solucionado. Me ha gustado que digas, Vicente, el tema de, de que nosotros... De que, ...de que los ciudadanos o los diferentes partidos pues, os hayáis podido poner, entender la, la opinión... ...tanto de las empresas como de los vecinos, mm. ¿no? de los trabajadores como de los vecinos. A mí es que um, en ocasiones se han dado momentos un poco tensos que yo creo que perfectamente se podían haber evitado. Cuando un empresario le dice a sus trabajadores que los vecinos quieren construir naves cerradas... ...y mm. que si eso se hace hay que hacer una inversión y se van a ir a la calle... Claro, en ese momento, un trabajador, tú le dices eso, claro. y el trabajador, ¿qué hace? Pues el trabajador piensa, pues estos vecinos quieren, quieren quitarme el trabajo. Claro. Entonces, claro, hemos vivido a veces momentos de tensión total, totalmente innecesarios, totalmente gratuitos. Recuerdo, por ejemplo, el, el entonces vicealcalde Miguel Ángel Pavón, que incluso llegó a denunciar una agresión ¿no? de trabajadores y tal. Ya, Mo momentos, que, momentos que perfectamente se podían haber evitado si eh, el, hubiera habido un poco de más responsabilidad ¿no? por parte de, de, las, de las personas. E incluso... Yo pienso que, que esta inversión Ni siquiera debería de recaer en los empresarios Yo creo que esto debería de recaer en el Estado Que para eso el Estado es el dueño del, del, puerto. del puerto Pero creo que los empresarios mmm, A veces no han disparado hacia donde tenían que disparar En vez de reivindicar y unirse con los trabajadores Porque los trabajadores son los primeros que están respirando Lo que claro. emite en el puerto y son los primeros interesados que, Deberían ser los primeros interesados En que, en que se respete ¿no? la, la ley medioambiental Yo creo que debería haber habido más presión También por parte de, de los empresarios Y por parte del puerto hacia el Estado ...para construir estas naves cerradas en vez de intentar resistirse siempre a, a, a, lo que, a lo que pedían los vecinos. Incluso uno de los principales interesados, aparte de los vecinos, en poner esta nave cerrada... ...yo creo que ya tenía que ser hasta el propio puerto porque se estaba generando una imagen tan negativa claro, del puerto... Claro, claro, claro. Sí. Eh, de hecho, que tenías que contrarrestar eso de alguna manera porque estaba da dando también inseguridad ¿no? lo, lo, lo, que ha pasado, lo que ha pasado esta semana es un sainete, lo que ha pasado esta semana de que, de que el, los barcos muchos han ido a Valencia porque esto estaba cerrado, el puerto de Alicante se ha llegado a cerrar, mm. es que esto, todo esto, esto se tiene que haber evitado, un 90% de los trabajadores se han quedado en su casa durante, durante esto y el, y el representante de los trabajadores diciendo que los iban a tener que despedir, que iba a haber un ERE y tal, o sea, haciendo, haciendo el catastrofismo, ¿no? de que Dios mío, como cómo sigamos así y tal Claro, yo es que creo que todo esto se podía haber evitado, ¿no?, si hubiera habido un poquito de más responsabilidad, ¿no?, de, por parte de, de empresarios y del Estado, por supuesto. ¿no? Sí, porque lo que comentas tú ahora, o sea, los vecinos, en, en este, cuando de, permitieron eh, temporalmente, que, porque había unos barcos ya mercantes ahí esperando para mm. descargar y cargar… Eh, no se cumplió no se cumplió el horario o sea es que si no hay una mínima voluntad sí, sí, sí, por sí. parte de las empresas del puerto de hacer un cumplimiento generas unas tensiones porque los vecinos han estado con el, con, el, con la guardia civil constantemente poniendo denuncias por esa falta de por esa falta de voluntad y de cumplimiento yo creo que si nos ponemos todos en razonables si todos mm. queremos ser propositivos y, y hallar una solución de verdad Es fácil. Claro, y, so y, y, que están... y además es, es que si todos nos juntamos en, en un mismo sentido, para, para presionar a, al Estado, a la Comunidad Valenciana, de que financie esta obra y tal, le daremos mucho más fuerza. Si, si al presidente del gobierno, si a, si a Chimo Puig, a Mariano Rajoy, al ministro, al ministro de Fomento, le viene el puerto a Alicante, la plataforma de vecinos, el ayuntamiento a Alicante, la consellería de Medio Ambiente de la Valenciana, todos juntos pidiéndole que hagan a veces cerradas, va a tener mucho más difícil negarse que si luego cada uno va por su cuenta, ¿no? Claro. es que a mí me parece una cosa de sentido común pero no siempre no siempre lo ha habido ¿no? ha habido mucha resistencia en este caso y muchas veces se ha planteado como que, que los vecinos intentábamos cargarnos el puerto ¿no? sí. cosa que es un disparate ¿no? nadie quiere que el alicante deje de es tener es una puerto. riqueza económica para claro el... por supuesto es, es... tenemos la suerte de vivir en una ciudad con mar y tenemos claro. la suerte de vivir en una ciudad con un puerto una industria portuaria bastante importante y eso es positivo solo es hacerlo en condiciones efectivamente eso es. eso es eso es muy bien Pues si, si os parece, pues eh, pasamos al siguiente tema. Yo, yo espero que, que sí, que se cumplan los plazos. El próximo 20 de febrero se supone que va a haber una reunión en la, cual, en la Junta, en la junta de, sí. de Obras del Puerto, ¿no? En la cual se va, se va a, a proponer un modelo de, de naves cerradas. El problema es que, claro, luego, como bien decías tú, Marisa, viene la licitación, claro. el concurso y sí. todo esto. Y claro, yo me vuelo que hasta, hasta octubre, noviembre, pues estemos sin naves cerradas. Pero en fin, en fin, yo, fíjate, casi, si van a construir, la, me prometen que en 2019 va a haber naves cerradas, me conformo con que el puerto acate las medidas correctoras que él, provisionalmente le ha pedido a la consellería que acate y que no siempre ha hecho. Las medidas correctoras, las tubas y todo esto, ¿sabes? Que, que pongan los medidores, que los días que sople el viento hacia, hacia el interior de la ciudad, no que, que, que no descarguen o que descarguen mm. menos, en fin, que, que no vuelva a pasar casos como que en el colegio de Benalúa ya aparece una nube de polvo y tienen que suspender las clases, que son, ...son lamentables, ¿no? Parece de tercermundista, ¿no? Totalmente. Pues me conformo simplemente con eso. Si de verdad hay un compromiso con, de, de que las naves van a llegar en 2019... ...me conformo con que este año simplemente contaminen un poquito menos... <ríe> ...que ya es más de lo que hemos sí, querido. Sí, que se controle durante el año. Que se controle más de lo, que, de lo que se ha controlado hasta ahora... Mm. Que, ...que muchas veces no se ha hecho. O sea. Vale, pues eh, vamos a pasar al siguiente tema que pensaba proponeros... Que, ...que es un tema, hablando de salud... ...también es un tema bastante sanitario... ...aprovechando que además hoy tenemos aquí un enfermero... ...como, como Vicente Guadal... <risa> Es el tema de la de la epidemia de gripe, de la epidemia de gripe que tenemos ahora en España, en general en todo el país, pero que en la comunidad valenciana, pues según tengo entendido ha sido, ha sido un poco más grave un poco, según te, digo según tengo entendido porque yo me he librado yo, yo, yo no sé vosotros, pero yo no he caído en esta, en esta epidemia, he caído en otras serás te, de pero los no pocos, eh, serás de los pocos sí, soy de los pocos porque efectivamente he estado mirando estadísticas, ha habido toca eh, madera, ¿eh? sí, sí, no, toda, todavía nos ha pasado me he librado, aún podemos caer sí, pero este año como, como decías Vicente, ha habido eh, casi el doble de casos que el año pasado, El año pasado hubo 165 por cada 100.000 casos, por cada 100.000 personas, y este año ha habido 228, ¿vale? Y, bueno, pues ha habido bastante crítica, por eso yo quería sacaros el tema, ha habido bastante crítica acerca de, de cómo ha gestionado el, el Consejo, de cómo ha gestionado la Generalitat de todo este tema, ¿no? Yo estuve hablando la, la semana pasada con, con una diputada autonómica del Partido Popular, con Remé mm. Yáñez, tiene un apellido difícil de pronunciar, Que, que es la que lleva sanidad ¿no? en, en el grupo popular en, en, les, en las cortes y bueno pues me venía a decir que, que durante, esta, durante esta crisis de, de gripe eh, no han reforzado como se supone que la consellería había dicho que iba a hacer no han reforzado con personal y por culpa de eso pues eh, ha habido hospitales colapsados ha habido habitaciones dobles que se han convertido en triples triples que se han convertido en cuatriples, etcétera, etcétera Ha habido gente en los pasillos, incluso las listas de espera se han multiplicado. Eh, comisiones Obreras también ha denunciado esto, también, también ha, alerta, ha, ha denunciado que, el, que al Consejo no, se le ha escapado un poco de las manos todo esto. Eh, comisiones Obreras ha dicho que incluso se ha puesto al personal sanitario en, una, en condiciones extremas, porque se les pedía que hicieran más horas de las que deberían de hacer, porque no tenían su personal suficiente y por lo tanto tenían que estar en muchos frentes, que, en general, vamos, en, por resumir, que se ha atendido peor de lo que debería haberse atendido y, y que esta crisis no se ha gestionado bien. Entonces, pues bueno, yo quería preguntaros, no solamente ya por esta, por esta epidemia de gripe, quería que, preguntaros cómo veis el estado actual de la sanidad en la comunidad valenciana. Si, si es verdad que tenemos un problema y si es verdad que, que tenemos una sanidad que no está preparada para, para una cosa que, que es tan habitual como que en invierno haya gripe, ¿no? Hay una epidemia de gripe que, hombre, es verdad que es una situación más cargada de lo normal, pero no es nada imprevisto. Es algo que va a pasar, que todos sabemos que va a pasar. A ver, lo que no puedes predecir, eso sí que es verdad, eh, ¿hasta qué grado de incidencia va a tener efectividad la vacuna? El, lo digo, voy a, hacer, voy a intentar explicarlo, ya, aprovechando que soy enfermero. no El problema de, que ha habido este año es que la vacuna no ha sido tan efectiva. La eficacia de la vacuna ha sido lamentable en comparación con otros años. ¿no? Normalmente la eficacia de la vacuna contra la gripe suele estar en torno, oscila entre el 40% y el 60%. Pero según los datos que se estiman, eh, la vacuna de este año eh, ha tenido una eficacia del 20-25%. Es una. desastre, pues, ¿no? Claro, es un porcentaje muy, muy reducido, ¿no? Entonces, eh, ¿por da, qué. verdad que pegarte el pinchacito por... con lo molesto que es para que solamente para te sirva el 25%. <risa> voy a intentar. Va, vaya negocio la vacuna de la vez. Pues, pues yo me dirá. Bueno, pues a veces pasa, ¿no? Eh, voy a intentar explicar por qué. El, las, va, las vacunas eh, normalmente se coge, por así decirlo, por simplificarlo, como el ADN del virus, que son las cepas, y suelen estar compuestas las vacunas de tres cepas. Sí, para, eh, para, que, para que algo de medicina sea, aunque yo sea de letras, ¿no? Para que el gobierno sí. genere defensas y se acostumbre a esa enfermedad. Exacto, sí. para que el cuerpo genere anticuerpos. Mm. Es una manera de, de que tus defensas aprendan a combatir el virus, porque mm. lo que se intenta es como el virus, pero muy reducido, para que luego cuando venga el virus real, el gordo, el, tu propio cuerpo sepa cómo combatirlo. El problema del virus de la gripe es que es un virus bastante rebelde. ...tiende a mutar mucho... Eh, mucho. Y entonces, eso eh, hay que hacerlo todos los años... Claro, ...y entonces eh, el problema es que este año... ...la OMS, que es quien determina... ...qué cepas van en la vacuna... ...pues no ha estado tan acertada... No está muy ...hay veces que pasa... ¿no? Eh, ...entonces resulta que una de las cepas... Eh, ...no está presente en el virus... ...actual... ...otra de las cepas es la que, la que ha mutado... ...y solo, de las tres solo hay una... ...que está siendo efectiva... ...por eso lo del 20% es alrededor de eso... no ...entonces... El problema yo creo que viene derivado de ahí, que se ha hecho una mala prevención. Entonces, si a eso le sumas luego que no se ha hecho la gestión idónea, eh, no se han destinado los recursos que se tenían que haber destinado, seguramente porque no se preveía que la vacuna de, eh, tuviese tan baja eficacia, produce eso. Y como no se ha reforzado, además, también hay que tener en cuenta que la vacuna, el, el, pico, el pico de incidencia fue en la época de Navidad, que ahí es además donde el personal sanitario obviamente se coge sus días de vacaciones y tal, y si no refuerzas mm. o no sustituyes, pues se provoca esas imágenes que hemos visto de colapso. De... También ha habido muchas críticas con esto, porque según he escuchado, la, la, conse la consellera de Sanidad, un montón, ¿no? creo, que montón. Llama, mm. Montón, mm. Eh, dejó a libre elección de algunos directores de hospitales si se cerraban o no se cerraban los hospitales. Claro, lo cual, al no, ser una, al no tener una previsión de qué hospitales se cierran igual o no, al dejarlo al libre albedrío de los hospitales, pues creó algunas zonas en las que no había nada mm. y en otras en las que había so de sobra, ¿no? de hospitales de sobra. Entonces, claro, la posición también ha criticado bastante eso. Mm. Bueno, pues yo voy a enfocar, como, como Vicente es enfermero, yo, voy a yo soy abogada, entonces yo voy a enfocar el <risa> tema desde el punto de, de la saturación hospitalaria y de por qué hay esta saturación hospitalaria. Por supuesto, tiene un componente médico de salud, como, ha, como has puesto Vicente, pero también tiene un componente... ...de recortes, de falta de, de personal, de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana... ...que es la segunda, la, la segunda comunidad más, más, más, eh, más deudora eh, de España. ¿Pero por qué? Porque la mitad de esa deuda, que son 36.000 eh, millones, eh, 36 millones... ...la mitad de esa deuda es debido a la infrafinanciación histórica... ...que sufrimos en la Comunidad Valenciana desde hace años... ...y que el PP en sucesivos gobiernos y el PSOE en su momento no abordaron... ...y espero que este año por fin, ya Montoro parece que se ha comprometido... ...que ya tenía que verse sentado en la mesa en el 2014... ...y, y bueno, ya te, en el 2000, a finales de 2017 ya tenemos que tener un nuevo sistema de financiación autonómico... ...espero que nos sentemos, que se sienten las comunidades autónomas... ...que se sienten con el gobierno, con el Estado, con Montoro... Y sea, ...y sea un sistema de reparto más equitativo, porque el tema no está en que nos ingrese... El tema está en que el departamento entre comunidades autónomas es desigual. Ahí es importante. Yo, eh, el tema, eh, el tema mi, marido, mi marido es médico, también uh -huh. en este sentido, él también sufre este colapso, esta falta de personal. Eh, en las bolsas de trabajo no hay médicos ni hay enfermeros, uh -huh. o sea, es, no hay oferta pública de empleo y entonces esto es. Es, eh, cuando surgen estas, estos picos, hay saturaciones, hay que cerrar, es, hay que cerrar eh, salas de hospital porque, y camas porque no hay personal para atenderlos. Uh -huh. eh, y entonces esto es lamentable. O sea que el todo, que, que lo que, que el equilibrio presupuestario comun de la comunidad o a nivel nacional dependa del gasto público es muy uh -huh. duro. Porque el gasto público es aquellas necesidades que tenemos los ciudadanos que, que solventar en primera instancia, que son como la educación, la dependencia, la sanidad. Yo creo que ahí no debe, no debe estar de criterios economicistas de que, que fijen eso. Y yo creo que esas carencias son importantes y en todos, los, en todos los servicios públicos notamos esa falta de recursos económicos para poder afrontar estas contrataciones. Entonces, yo creo que, por supuesto, no es disculpar a la, a la consellera ni a sanidad, ni nada. Pero yo creo que el personal médico y sanitario está desbordado también. Uh -huh. y, las, y la administración también, porque hay faltas de recursos, sobre todo uh -huh. cuando hay crisis sanitarias de, de este tipo, como puede ser una gripe. Yo, pero yo os quiero preguntar, porque claro, el tema de la infra infrafinanciación es, es evidente, ¿no? También es un poco la excusa que se pone siempre, ¿no? Que algo sale mal ¿no? en esta comunidad, pero bueno, es una excusa real. Pero claro, yo os quiero preguntar, ya que mmm, tú eres enfermero, Vicente, y tú, mm. y tu Marisa, está casada con un médico, quiero preguntaros si tenéis la percepción de que la sanidad está yendo a peor en la Comunidad Valenciana. Porque claro, si está empeorando, si hay, ahora hay más listas de espera, como parece ser que las, que las mm -hmm. hay, si ahora hay más colapso, esto ya no es culpa de la infrafinanciación, porque en la época del, del PP también había infra, infrafinanciación en la Comunidad Valenciana. ¿no? Si, si este gobierno, este Consejo lo está haciendo peor que, que como lo hacía el PP, si la sanidad ahora es peor que antes. Pero es que yo, yo no tengo esa percepción. Sí, sí, por eso lo pregunto. Yo no eso tengo eso lo esa lo percepción de que, de que ahora esté peor la salida que antes. ¿Está yendo mejor a peor o está igual? Yo cre, no, yo, yo creo que está, está igual. Es que mm, igual, de infrafin... mal, ¿eh? igual de mal. <risa> o igual de mal. O sea, hemos tenido picos, picos con, el, con el PP de, de, de, de, de listas de espera. Lo que pasa es que el PP lo que hacía era maquillarlas, porque mm. desviaba todo a la concertada y a la privada. O sea, y, y, y infrafinanciaba a la pública. No, yo creo que claro, eso sigue si... pasando igual. Es bueno, pero, de... no, pero, pero yo creo que siempre te dan elección, y yo, sinceramente, yo creo en la sanidad pública. Bueno, creo en la sanidad pública, en la educación pública, creo que es lo que, que, es lo, que, es lo que genera la falta de, de discriminación, ¿eh? es que tanto es que eh, de la sanidad como la educación sea abierta y sea pública, y, y todos los ciudadanos y ciudadanas seamos iguales. ¿Eh? En, ese, en, ese, en la prestación de esos servicios públicos. Entonces, yo creo que estamos igual. El tema, el tema es que… En, en, y, por supuesto, yo creo que hay grandísimos profesionales en la sanidad pública. Yo creo que los grandísimos profesionales precisamente están en la sanidad pública. Y, y los sanitarios de la sanidad pública son compañeros… Y, y, ...sacrificados en que les gusta su empleo y, y su trabajo y lo ejercen porque no, no solo mi marido... ...es que tengo varios en mi entorno que, que, que están, trabajan en, el, en, en la sanidad. Uh -huh. Y entonces yo sé la dedicación que ellos tienen y los problemas que a mí me trasladan... ...de por qué están, como están las cosas. Uh -huh. No creo que haya empeorado, estamos igual. Uh -huh. Y estamos igual porque hay una falta de recursos económicos para hacer frente y a, eh, frente a, a, a unas políticas públicas de sanidad a mí me da la sensación Vicente que, hmm. que este gobierno sí que ha subido sí. el presupuesto en sanidad pero que luego no lo gasta ¿no? porque yo recuerdo que, que en este año 2017 a mes de octubre, noviembre y tal creo que se había gastado un 50% una cosa así, o 40% de, del presupuesto entonces te hago la misma pregunta ¿crees que vamos a mejor? ¿crees que vamos a peor? O? respecto a lo que dices, eso está pasando mucho, mm -hmm. por ejemplo en el Ayuntamiento de Alicante también está pasando, que no se ejecuta toda mm -hmm. la parte presupuestaria y luego sí, sí, se sí, queda claro, un montón de partidos luego, sin, luego sin venden que han subido el presupuesto claro, ¿no? pero, pero claro, luego es, realmente no es, no, es no, no es así, entonces El problema de la sanidad, y ya hablo a nivel no solo de Comunidad Valenciana, sino de España, aparte de que hay diferencias en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas, que eso obviamente afecta a los recursos públicos, eh, yo creo que va también un poco más allá. Eh, es incluso la propia estructura del Estado. Yo entiendo que en España hemos construido un Estado elefantiásico que se mete en cuestiones donde no se tiene que meter. Por ejemplo, ya se habla mucho ¿no? de, de rescatar bancos, rescatar entidades privadas, equipos de fútbol tal. Y entonces eso de alguna manera, claro, luego minimiza que tengas recursos para las cuestiones importantes donde sí que tienes que garantizar un derecho, sea pobre, rico, delgado, rubio, moreno, ¿no? Como sería, por ejemplo, la sanidad y la educación. El problema en España es que tenemos que diferenciar muy bien lo que es la parte pública de la parte privada, porque muchas veces lo confundimos y destinamos dinero público a cuestiones que son meramente privativas, con la concepción ¿no? keynesiana de así dinamizar otros sectores. Y eso no se lo explicado muy bien, equipos de fútbol, bancos... La pasa, lista que has dado es impecable. Pasa mucho ¿no? en España y luego también hay que sumarla, hay que hacer un poco de... ...de autocrítica dentro de la sanidad, creo que también es bueno que lo hagamos. Eh, hubo la, una etapa en España en la que mejoramos muchísimo, sobre todo yo creo que en el momento en el que empezamos a impulsar la atención primaria, pero creo que también hay que darle un poco la vuelta a la atención primaria que está funcionando bien, no digo que no, pero hay que evolucionar más. Yo veo los países de nuestro entorno como están mejorando mucho en, ante, en atención primaria, tenemos que hacer, ahora está como muy focalizada en el sitio, tenemos que hacer que la atención primaria vaya donde está la gente, no la gente donde está la atención primaria. Bueno, yo también creo que, que, que un, también un tema que, que, que afecta en este, en este tema en este, es el modelo sanitario, el modelo de sanidad que queremos. o sea Yo creo que hay... Siempre hay intereses. Yo recuerdo que, que se ha comentado y se ha oído que muchas, cuando falló la burbuja inmobiliaria, eh, cuando explotó eh, muchas de las empresas de las grandes empresas que se habían dedicado a la, a la sanidad pues tuvieron que buscar otros mercados donde otros ámbitos donde poder invertir. Había menos dinero ¿no? para, para bueno, sí, yo creo que hasta el corte inglés invirtió en clínicas y, mm. y, en, y en sanidad, o sea quiero decir que, que también cuál es el modelo sanitario que queremos entonces cuando queremos que un que modelo sanitario se privatice o sea lo más ...o puede influir, siempre generamos tensiones y decimos que mal va, que mal va la, la, la sanidad pública... ...que mal se presta tal, ¿Hay que hay que privatizar para gestionar mejor... ...no, no siempre es así, y yo creo, yo creo que lo que hay que hacer, eh, lo que hay que hacer es, es financiar bien la sanidad pública... ...que es a la que tienen acceso todos los ciudadanos y las ciudadanas de por sí, independientemente de su situación económica... Y yo creo que ahí es donde hay que incidir. Yo creo que también hay, igual que pasa con las pensiones y con los planes de pensiones, yo creo que aquí también hay toda una estrategia eh, economicista y mercantil que hace que tengamos una idea de que la sanidad pública es, es un desastre y que aquí lo que tiene que haber es más sanidad privada que, que es la que realmente... ¿Te refieres para favorecer, no? A lo, a que, para fomentar que la gente piense que la sanidad pública funciona mal y, y vaya claro, a lo privado. Claro, ¿no? que es una estrategia de marketing de las aseguradoras Claro, privadas. un negocio más, la sanidad es un negocio más uh -huh. para muchas... Para, es un, un negocio económico. Yo, no, yo entiendo que también, yo no veo incompatible tener una sanidad, que haya una sanidad pública universal y además potente, donde le destinemos más recursos, que como he dicho, se le puede destinar más y quitar de otras partidas, y sobre todo también si gestionan mejor los recursos que se destinan a la sanidad pública, hombre, pero yo también entiendo que puede compatibilizarse con una sanidad privada, siempre y cuando eso eh, se lo pague el ciudadano ¿no? y no hayan desviaciones raras. Yo creo que es totalmente asumible. También. Sí, yo creo que es el, el modelo sanitario en el que estamos de acuerdo todos, ¿no? Ah. Habrá quien piensa que hay que invertir más en la pública o menos, pero yo creo que todos estamos de acuerdo, hombre, igual que en la educación, ¿no? Que si está educación pública y educación privada, yo siempre he sido de la pública, yo siempre he sido de, de instituto público, de colegio público, <risa> pero no estoy en contra de, de lo privado, evidentemente, claro. aunque, aunque no, no lo si sienta si se como lo pagan, mío. yo claro, que tengo un problema. Que cada persona se lo pague por su cuenta. Otra sí. cosa es que haya fondos claro, públicos no, que paguen la privada, es otra Lo que cosa. no quisiera pensar es eso, ¿no? Que, que se está pa patrocinando, ¿no? La, la sanidad privada o, o a, a través de dinero público, o lo que tú decías, Marisa, ¿no? que se está dando una imagen ¿no? a propósito de que la sanidad pública funciona mal para, que, para, que, para ayudar a la privada ¿no? a, que tenga más, a que capte más clientes. En fin, seguiremos, seguiremos atentos a ver cómo evoluciona la sanidad en, en, esta, en esta nuestra comunidad, como diría que, <ríe> porque es un tema que la sanidad pública, desde luego, a mí me interesa y creo que, que a casi todos ¿no? nos interesa que tengamos una buena sanidad porque nos afecta a todos. Pues una pausa y seguimos, y seguimos con estas tertulias alicantinas. Muy Información, fácil. música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en OID Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 142521. 21. 965 142521. 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer.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 have a dream pues aquí estamos, aquí estamos un viernes más, seguimos en estas tertulias alicantinas y vamos ya con, con la sección de historia, con esta sección nostálgica que, que hacemos todos los programas. Y hoy os quería hablar de de la rebelión de Bonet, la rebelión de Bonet porque fue un hecho muy importante que pasó en, aquí en Alicante en el siglo 19. Y es muy desconocido por, por muchos habitantes de esta ciudad, ¿no? Que aquí en Alicante pasó algo, algo tan importante, tan gordo, ¿no? En, para, para aquella época. Precisamente empezó este pasado 27 de enero. El 27 de enero de 1844, es decir, que, que esta semana se cumplieron los 174 años. ¿Y en qué consistió, en qué consistió dicha rebelión? Bien, todo empezó con, con el, la subida al poder de, del, del González Blavo, un político moderado de la época, un político, creo que era militar también, que llegó a ser presidente del gobierno y en cuanto, en cuanto llegó al poder empezó a recortar tanto libertades como derechos que se habían ganado en aquella época. Eh, se cargó la libertad de expresión, empezó a censurar en la prensa cualquier crítica que hubiera hacia la monarquía, cualquier crítica que hubiera también hacia el gobierno, empezó también a, a recortar el derecho de la, asocia la asociación... Digamos que, que España hizo bastantes retrocesos democráticamente. Y claro, dentro del ejército, pues había gente que... Tanto del ejército como de la población, ¿no? Había gente que estaba en contra, ¿no? De lo que estaba haciendo este gobierno. Y uno de ellos fue un comandante, comandante coronel llamado Pantaleón Bonet que era de Huesca. Era de Huesca, pero sin embargo estaba destinado por estas tierras. ¿Por qué? Porque la habían mandado aquí con un regimiento para combatir eh, los, el contrabando. Para combatir que, por lo visto, en aquella época, pues era... Estaba, había bastante actividad, ¿no? En, en esta zona. Cogió Bonet un día y dijo, bueno, pues eh, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer para, para intentar derrocar a este gobierno. La democracia no funcionaba en aquella época muy bien, el voto estaba muy restringido, apenas un 1% de la población, que evidentemente eran los más ricos y evidentemente eran los más favorables a este gobierno, entonces dijo, pues algo tengo que hacer ¿no? para, para intentar ¿no? Re restaurar ¿no? la, la democracia, restaurar la libertad en España. Y bien, pues eh, cogió a todo su comando, a todo su, su batallón y se vino a Alicante, se vino a Alicante, tomó la ciudad. Destituyó al alcalde, que el alcalde era de favorable al, al, al gobierno, porque el gobierno también había destituido a todos los alcaldes que no eran, no eran de su cuerda, y se hizo con la ciudad. Se hizo con la ciudad y dijo que no iba a devolver la ciudad al gobierno hasta que, que el gobierno dimitiera o que el gobierno volviera a restaurar la, la, la democracia ¿no? el, y todas las libertades que había, que había suprimido. Realmente fue una de resistencia numantina, porque, claro, estamos hablando de un solo hombre en una ciudad periférica ¿no? contra todo el gobierno. Lo cual, como podéis imaginaros, era una empresa bastante imposible. ¿no? Resistió bastante. Hay que decir que resistió bastante. Se hizo fuerte aquí en el castillo, precisamente si vino a Alicante, porque Alicante tenía un castillo bastante difícil de conquistar. ¿no? El monte Benacantil está muy cerca de la ciudad, por lo tanto podía controlar también la ciudad, y al mismo tiempo es un monte muy alto ¿no? y con un castillo muy fortificado. ¿no? En Valencia, por ejemplo, no tenía eso. Entonces por eso se vino aquí a Alicante a hacerse fuerte. ¿eh? Y, y resistió, resistió, como os digo. Todo esto empezó un 20, 27 de enero de 1844, Y aguantó hasta marzo, aguantó hasta marzo, incluso tomó Elda también, <risa> tomó, tomó Elda, mandó tropas ahí a Elda. Claro, llegó un momento en el que el gobierno pues, pues, se, se, se cansó ¿no? del asunto, ¿no? de, vio que este hombre no iba a ceder, y entonces Jackie mandó todo el ejército, mandó el, batall mandó el batallón de, de, de batería para, que, para, que ¿no? para intentar reducir, eh, para intentar acabar con la rebelión. Eh, no lo consiguió hasta que Pantelón Bonet sufrió una traición. Tuvieron que comprar a uno de sus oficiales, al segundo amando, por así decirlo, para conseguir tomar el castillo, porque si mmm, no, no había manera, ¿no?, de, de conseguir reducir a Panteón Monet. El que le traicionó fue un tal Juan, Marín, Juan Martín, el empecinado, que, bueno, pues le ofrecieron lo típico, un cargo, dinero y tal. Lo primero que hizo este hombre fue eh, boicotear las conexiones con la ciudad, ¿no?, desde, la, desde el castillo hasta la ciudad, y luego también les ofreció a, al... A, ...al gobierno, ¿no? Al, al general que había mandado aquí el gobierno... ...le dijo cómo, cómo funcionaban las guardias, le dijo cuál era el punto débil del castillo... ...y todo esto y tal, para que pudieran entrar. Finalmente, como os digo, la rebelión fue sofocada, el gobierno resistió... ...y el final fue bastante trágico, porque de hecho se les juzgó de aquella manera... ...a los que participaron en esta rebelión, en Boné incluido... ...se les hizo un juicio popular, sin ninguna garantía ni nada aquí en Alicante... Y fueron, y fueron fusilados finalmente, fueron ajusticiados en, en el malecón, en el malecón de Alicante, que es lo que hoy en día llamamos Esplanada. Precisamente muchos años después, eh, se le quiso hacer un homenaje a Pantelón Bonet, os estoy hablando de 1907 ya, o sea, 60 años después, y se le puso a ese sitio, al sitio donde fueron, donde fueron ejecutados, Paseo de los Mártires, Paseo de los Mártires de la Libertad, pues, en homenaje a toda esta gente, a los 20-30 personas que, que fueron ejecutados ¿no? a, aquel día. ¿Qué pasó? Pues que durante muchos años ese paseo se llamó así, hasta que vino la guerra civil, vino Franco, y Franco dijo que cómo se iba a llamar un paseo los mártires de la libertad, que era eso de pelear por la libertad. Se cargó el monumento, porque se construyó también un monumento, que no lo he dicho, en lo que hoy en día es la Puerta del Mar, pues se construyó un monumento, lo hizo Bañuls, que fue el mismo que hizo el monumento a Maisonave, en que está en la avenida de Maisonave, el monumento a Canalejas, pues también hizo un monumento, el monumento se lo cargaron, nadie sabe muy bien qué se, qué se hizo con él. Yo no sé si se acabaron las piedras en el montaña, si se las usaron para hacer la cruz de los caídos que está en Agua Amarga. Mm, hay varias teorías. No se sabe qué pasó con el monumento, lo cierto es que se lo cargaron y desde entonces se llama Esplanada. Y desde entonces se llama Esplanada de España, ese paseo, y los mártires pues, han sido olvidados y por eso la gran mayoría de la, de la población de Alicante no sabe quién, quién fue esta gente y cómo dieron su vida ¿no? por, por intentar cambiar España, ¿no? por intentar luchar por la libertad. Y en fin, pues yo creo que es de justicia ¿no? recordarles todos los eneros que empezó esta revolución, por recordarles ¿no? a, a todos aquellos hombres que, que se la jugaron sabiendo que, tenían, que la empresa era prácticamente imposible, que las, que las posibilidades de éxito eran muy escasas. Aún así ¿no? tuvieron la valentía de jugársela y de intentar cambiar el país. País que, gracias a rebeliones como estas pues poco a poco se fue generando un sentimiento de lucha, un sentimiento de mejorar lo que había, y años después ocurrió la, la Revolución de la Gloriosa, que es así que acabó con, con la monarquía, con la monarquía borbone, borbónica, acabó con, con la pseudo-democracia que había en esa época, y vinieron, vino una época de más democracia, ¿no? vino la Primera República, vino el, ese señor reformista, y todo esto, ese senio, ese senio democrático, es decir, que todo lo que hizo Bonet, aunque sea a largo plazo, sí que sirvió, sí que sirvió para acabar cambiando España, que era lo que ellos querían. MUZIEK En de Cambiar España seguimos hablando. De Cambiar España seguimos hablando, porque yo lo que quería proponeros ahora es que hablemos del tema de la, de la ley electoral, de la reforma de la ley electoral, porque yo he visto esta semana con mucha ilusión y mucha grata sorpresa que parece que hay dos partidos, precisamente los que están aquí representados, sí, sí. que tienen voluntad por cambiar la ley, la ley electoral. Resulta que esta semana, para quien no lo sepa, eh, Albert Rivera eh, le propuso a, a Pablo Iglesias tener una reunión para abordar este tema, para, para cambiar, eh, reformar la ley, la ley electoral española. Eh, Pablo Iglesias, eh, en principio, ha aceptado, aceptado reunirse con él e incluso han fijado como fecha este jueves para tener un primer contacto, ¿no? una, una primera reunión. En primer lugar, os tengo que decir que, que creo que hablo en nombre de muchas personas cuando os digo que ya era hora, que ya iba siendo hora de que estos dos señores se dejaran de personalismo, de estrategias de enfrentamiento, de marketing político y tal, y que de verdad se pusieran a trabajar a trabajar en conjunto en los temas que coinciden porque a veces claro. se nos olvida que, que el PP está gobernando en minoría, en, minoría. en minoría que el PP no tiene mayoría absoluta y que si el resto de partidos, los partidos que están en la oposición en temas concretos se juntan y tal claro. se pueden aprobar cosas que, que, que el gobierno no aprobaría Perfecto. por su cuenta y esta es una de ellas y además es una cosa que, que desde hace muchos años en, yo creo que clama al cielo no para si queremos seguir desarrollando la democracia en España, creo que es un freno no al, a la democracia en este país por ejemplo, por poneros un ejemplo en muchas provincias en unas 10, 12 provincias de España los votos a ciudadanos ya podemos no contabilizar. No contabilizaron estoy hablando de provincias las menos pobladas, ¿no? De Teruel, de Soria, de Ávila, de, de Segovia. Allí la gente que votó a Ciudadanos ya podemos, no están representados. A, claro, no están representados a pesar de que a lo mejor entre los dos países, entre los dos partidos sumaban un 40%. Uh -huh. Pero claro, como solamente hay dos escaños, pues uno para el PP y otro para el PSOE. Claro, claro porque a lo mejor el PSOE eh, tienen, tienen un 30% uh -huh. y el PP también y, y Ciudadanos y Podemos tienen un 20 solo. Uh -huh. Y claro, estamos marginando un 20, un 40% de los votos, la estamos marginando la, la voluntad de un 40% de la población, ¿no? de ese lugar. Cosas tan absurdas como, por ejemplo, que, que el PACMA haya tenido más votos que Bildu y que Coalición Canaria, y que Bildu y Coalición Canaria sí que tengan diputados en el Congreso, y el PACMA no. Es absurdo. O lo que pasaba en la anterior legislatura. En la anterior legislatura, entre Izquierda Unida y UPID tenían casi el triple de votos que Convergencia. Y, sin embargo, entre los dos juntos, tenían menos que Escaños que Convergencia. Una cosa mmm, incomprensible, ¿no? Pues en España esto está pasando, y, y como os digo, creo que es mmm, un, un freno a la democracia. Entonces, claro, os voy a preguntar, evidentemente creo que, que vamos a estar todos de acuerdo ¿no? en que hay que reformar la, la ley electoral, pero os voy a preguntar cómo pensáis que, para un poco para adelantarnos ¿no? a, la, sí. a la reunión que van a tener este jueves para ir dándoles ideas a, a, a Rivera y a, y a Iglesias, cómo pensáis que podemos construir una reforma electoral, una nueva ley electoral, para que la voluntad del pueblo se transforme mejor en lo que dicen las urnas, que yo creo que es lo que todos deberíamos de querer, que la ley electoral actualmente para mí pervierte lo que, lo que decide la gente, porque mm. está pervirtiendo lo que es el resultado real eh, de unas elecciones y creo que es una, es una reforma que hay que abordar, se tenía que haber abordado ya hace tiempo, es pero que ahora es el momento idóneo Aprovechando además que el Partido Popular, que es un partido reticente a hacer reformas y, esa de, y en concreto esta, es el momento ideal para sentarnos los demás partidos, que además son, que somos una mayoría, y poder sacarle esto al gobierno. Y más que nada porque además hay que, hay que hacer una reforma también constitucional y, para poder sacarlo adelante. Eh, la reforma electoral es algo fundamental, que tenía, tenía un sentido, sí que es verdad, para ser justos, al principio de la democracia, porque veníamos de... De una serie de inestabilidades, como era una, una dictadura y como era una guerra civil. Entonces era una manera de garantizar que hubiese un gobierno. Pero claro, pasado un tiempo, el Partido Popular y el Partido Socialista tenían que haber acometido esa reforma, que no lo hicieron y no lo hicieron, y hay que decir las cosas claras. Porque les interesa, ¿eh? Aparte, porque les les sobre, interesaba. Les sobre Aparte de que les sobrepresentan, además, hay que recordar que el Partido Popular y el Partido Socialista eh, estaban en el gobierno con el apoyo de los independentistas. Mm -hmm. Y los independentistas son los grandes beneficiados de esta ley electoral. Los independentistas, perdón que te interrumpa, eh, Vicente, esto hay que, estoy que explicarlo bien. Porque mm -hmm. los independentistas, a diferencia del PSO y el PP, no están sobre representados. Lo que pasa es que, claro, les dan una situación de poder claro, mayor. Porque, claro, claro, porque es el partido más votado. ¿eh? Claro, aunque, aunque saque ese aunque sí que tengas los escaños que te corresponden si al resto de partidos pequeños les infrarrepresentas claro. claro, ganas un poder tácito claro. un poder estratégico que, claro. que, no te, que no te debería de corresponder durante muchos años Convergencia ha sido el tercer partido de España en, en escaños claro. cuando no era el tercer partido de España cuando Izquierda Unida OPD tenían más claro. ¿no? entonces claro no es, que, no es que Convergencia esté eso porque eso lo dicen los nacionalistas no, pero si es que tenemos los escaños que nos corresponden sí, es verdad los tienes pero claro, tienes un poder en la política española que no te debería no te de corresponder corresponde, no te corresponde porque al final estamos hablando El Congreso de los Diputados, no, no el Congreso de Cataluña. Eh, es lo que es, ¿no? Y has puesto el ejemplo muy claro: como eh, UPID con un millón y medio de votos tenía eh, eh, cinco diputados, cuatro. Sí. Lo que pasa es que consiguió uno. convergencia dieciséis, ¿sí? y, ¿eh? y es que Claro, así. y eso, eso no puede ser, ¿no? Y. Al final, este cambio no lo hacían, porque eso es así, porque ostentaban el gobierno gracias al apoyo de los independentistas. Entonces, tras tocar una ley electoral que beneficiaba a los independentistas, podía suponer que estos se cabreasen y que les quitasen el apoyo y, por tanto, perdiesen el gobierno. Entonces, es algo que hay que hacer ya, se ha visto en Cataluña, como además eh, hay una mayoría constitucionalista que no se ha visto reflejada luego en, en escaños... Y respecto a lo que has dicho, a ver, de eso que has dicho, de que había como impedimentos, ¿no? Para que, por ejemplo, los ciudadanos y Podemos pudiesen dialogar. Yo no creo que sea del todo así. Sí que es verdad eh, que para formar gobierno era imposible, pero porque, porque vamos a ver, hay que ser justos. Eh, mm, el programa te, económico, tenemos, y claro, que tenemos, nada que y ver. en el modelo territorial también tenemos una serie de, de diferencias que no es imposible que podamos llegar a un pacto de gobierno. Eso no quiere decir que no podamos lleva, llegar a acuerdos puntuales en cosas, por ejemplo, como la ley electoral, en cuestiones como, por ejemplo, las listas abiertas, que sí que podemos coincidir. Nosotros eso yo creo que siempre lo hemos entendido y lo hemos llevado en práctica en el tiempo que llevamos en el Congreso de los Diputados. Por poner un ejemplo, el, la comisión del caso Bárcenas, que nosotros le exigimos al Partido Popular en las 150 medidas. ...obviamente por el Partido Popular... ...luego puso impedimentos... ...entonces Ciudadanos se reunió con el Partido Socialista... ...se reunió con el Podemos también... ...para sacar esa comisión adelante... Y, ...y así fue, ¿no? Y la idea que tiene Ciudadanos es esa... ...hacer política útil en el sentido de... ...obviamente si cumpliese el gobierno... ...mejor que mejor... ...porque sería más directo y más rápido... ...pero cuando no cumpla eh, los acuerdos... ...firmados por el Partido Popular... ...pues buscar otra mayoría alternativa... ...que la hay... ...para sacar las reformas que creemos que hay que sacar en España. Bueno, yo también, yo creo, yo quiero hacer un poquito de historia... ...también en cuanto al tema este de la ley electoral y demás. Bueno, la ley electoral actual y el bipartidismo... ...está blindado en la constitución del 78. O sea, cuando se reunieron para hablar de, de, de las elecciones democráticas... En un, nuevo partido, ...en un nuevo país democrático después del franquismo... ...pues evidentemente... Los conservadores y los y los menos conservadores, pues evidentemente que es PP PSOE, pues decidieron que, por, que es que sus mayorías, y ese bipartidismo tenía que, que seguir adelante como fuera. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, la España rural, que era la inmensa mayoría de la, de, del territorio español, esa esa es, es conservadora, de, siempre lo ha sido, porque hay ahí unos factores de caciquismo y de. Y de ...que son históricos y que es difícil de cambiar... ...y las ciudades siempre han sido eh, donde, el, la, donde, donde el progreso... O, ...o los cambios políticos se han dado con más... ...que son las zonas más obreras, las zonas de, de industria... ...donde se han dado más eh, los cambios políticos y el progreso... ...entonces aquí evidentemente cuando se sentaron a, a negociar... ...porque es raro, en, en ningún país, prácticamente en ningún país europeo... ...en las constituciones está metido el sistema electoral... O sea, blindado, es que se blinda de alguna manera sí, sí. a través de la Constitución, ahora, ahora, ahora, que no ahora, se pueda también. cambiar. Entonces, yo creo que es una buena noticia, porque tanto Ciudadanos y nosotros en el programa electoral teníamos esto. Porque, claro, cuando irrumpen partidos nuevos en, la, en el panorama, pues evidentemente tenemos un hándicap. Y ahora, cara a las, a las elecciones municipales y autonómicas tenemos ese hándicap, porque... Encima, somos partidos jóvenes, entonces, claro, a la hora de optar a, a tener una representación en, en, en, estos, en estas pequeñas localidades o en estas provincias más pequeñas, pues ese problema lo vamos a tener. Yo creo que lo democrático es un hombre un voto. No tiene por qué valer menos el voto que, que emitamos en Alicante con el voto que se emita en el pueblocito más pequeño de donde sea. Yo creo que tiene que ser representativo, eso es la democracia. Um, Mati, cuando se hizo la ley electoral... También hay que decirlo, no era tanto una cuestión bipartidista, porque al final, de hecho, el partido que gobernó fue la UCD. Eh, y Alianza Popular tenía, no tenía la representación claro, que tiene el Partido Popular ahora, ni, ni de broma. Pero la UCD era, era conservadora. Bueno, bueno, no, yo no lo veo así. Pero bueno, muy conservadora no era porque consiguió hacer un acuerdo en el que más o menos todos, ver, Y yo usuarios, diría todos, estaban de acuerdo. De Franco, bueno. Vamos a ver. El, la, es que ese es un relato que se lo hay, Bueno, a ya, mí no, a mí no, no me gusta. Vamos el, a ver, es la histórico. Cos, no, es escucha, un la hecho. Constitución, vamos a ver, la Constitución se sentaron a la mesa todas las partes implicadas, todas, hasta ya, los nacionalistas. el hecho que Suárez todos, fue ministro de, de Franco, ¿no? Bien, pues, pues sí, pues pero, ya pero forma parte de la historia y por eso se llama transición. Vamos a ver, Adolfo Suárez lo que hizo fue sentar a todos en una mesa para conseguir una democracia y puso a todos los agentes implicados, y de hecho todos cedieron para todos ganar, eh, todos cedieron, mira, la parte más conservadora, por así de cedió, por ejemplo, en el sentido del modelo autonómico, Que la derecha española no estaba dispuesta a ceder en eso y la izquierda tuvo que ceder en otras cuestiones, como por ejemplo en la monarquía. No, si que de hecho, Alianza cedido. Popular votó en contra de la constitución. O sea, que, y te pongo otro. Bueno, Alianza Popular, no, al final Fraga se dio la mano hasta con, hasta con Carrillo. Ya. Porque aquella, en aquel momento los políticos eran políticos de Estado. Y, y los comunistas también ganaron cosas, es lo que digo, que al final todos cedieron para poder ganar. Y otro ejemplo, los conservadores tuvieron que ceder a un a un estado a confesional, vamos, los conservadores en España eso bueno, para ellos pero era se una guardaron locura. lo del con, de, lo del concordato que bueno, que luego por otro lado Sí, pero, la confesional por, nada pero pero Es bueno. que vamos a ver, es imposible hacer un modelo Constitucional en un momento eh, Tan no, convulso sí que, que contente A todos pero al 100% yo creo que Es cuando ha llegado el momento de una reforma Exacto, constitucional claro, si Eso, estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo Como robos, por ejemplo por la curiosa. ley electoral Que hay que hacer, pero que sí. no es un problema tanto De que lo hiciese el PP y el PSOE Porque aquí estuvieron implicados todos Hasta los nacionalistas, a Alianza Popular, la UCD El PSOE y hasta el Partido Comunista A ver, yo creo, según mi opinión ¿eh? No deja de ser una opinión hmm. personal de cada uno Bueno, yo creo que se hizo buscando, aquello se hizo buscando una cierta estabilidad, claro, ¿no?, porque veníamos sí, de una dictadura y tal, eso es también es verdad que de paso, pues, perjudicaba a partidos pequeños y me imagino que lo que estaban pensando espe específicamente es perjudicar a los reductos del franquismo, a la extrema derecha y también al Partido Comunista, ¿no?, porque evidentemente, pues, el estatus eh, de, de, de aquella época, ¿no?, el establishment de aquella época, pues, quería que, que gobernase PSOE y UCD, ¿no?, creo que eso es evidente, ¿no? Y tú comentabas, Marisa, que, que efectivamente está blindada en la Constitución porque pues, somos de los pocos países que, que tiene la ley electoral en un artículo de la Constitución, ¿no? Y claro, eh, esta es mi siguiente pregunta que os quiero hacer porque esto lo pone bastante complicado para reformarla. De hecho, en la anterior legislatura... Ya lo propuso UPyD, Izquierda Unida al apoyo, pero claro, PSOE y PP no quisieron. Y ahora, aunque es verdad que Podemos y Ciudadanos tenéis bastante más fuerza de la que entonces tenían Izquierda Unida y UPyD, sí. aún así, si el PSOE o el PP o sea, no, no votan, no, no, no tragan con esto, la van a poder seguir vetando Es que estamos hablando de que si queremos reformar eh, la ley electoral, quitar el don't y poner otra, otra, otra manera distinta de contabilizar los votos, necesitamos una mayoría absoluta. Yo creo que esto no serviría de nada, porque creo que el problema no está en el DONT, creo que el problema está en las, circu en las circunscripciones. Si queremos reformar las circunscripciones, ya necesitamos hacer una reforma de la Constitución. Mm. Y para eso, si no recuerdo mal, estudié Derecho Constitucional hace ya un par de años, pero si no recuerdo mal, es un, son dos tercios de la Cámara. Claro, dos tercios de la Cámara necesitas a Ciudadanos, Podemos y PSOE como mínimo. ¿no? Mm. ¿Veis al PSOE, porque yo al PP casi lo descarto, sí. ¿veis al PSOE ahora mismo en la labor de aprobar una ley que le va a perjudicar electoralmente? Yo, sinceramente, el PSOE que estoy viendo últimamente no lo veo. Quizás, a lo mejor, hace unos meses Pedro Sánchez era... Bueno, está que estás el mismo otro, que hace unos meses, no, es bueno. Pedro Sánchez. Sí, es. bueno, no, pero no... Es el mismo, ¿eh? Sí. No creo sí, que haya cambiado... Evidentemente, o el auténtico meses. es este o era aquel. O sea, ya, ya, ya. pensamos que es lo que es. Pero yo creo que ellos, a, a ellos tampoco les interesa directamente cambiar nada porque es lo que... Lo que les ha venido sí, sí, bien, la sí, alternancia en el poder, es, es, uno u otro, es, pero siempre. Está, está, está claro ¿no? que a ellos no les interesa. Lo que, es, lo que os pregunto es si creéis que PP y PSOE van a tener las suficientes miras de cara a, claro. a, la, a la democracia para que, aunque no les interese, hacer una reforma electoral que en, beneficie a la pues democracia. Habrá de este que país. seguir presionando. Yo, habrá, yo me <ríe> complicado, ¿eh? Hay que, pero, no veo, pero habrá que, que seguir porque presionando. Porque nunca han querido, no es porque. Es que nunca han querido. Yo creo que el PSOE tampoco va a ceder y me ciño a que en 30 años tampoco han hecho nada. El, la pues única manera de que el PSOE se replantease esto es que bajase electoralmente, si empieza a ver que bajan las encuestas y tal, pues a lo mejor sí. tendría que hacerlo para intentar remontar el vuelo Pero no parece que sea, que sea así De hecho, la ley electoral que tenemos ahora No es una ley que beneficia al PP y al PSOE Por llamarse PP y PSOE, beneficia siempre a los dos primeros A las claro. mayorías, Pepe, por eso claro. en Cataluña Entonces, Beneficia efectivamente, al, benefici Ciudadanos porque, fue un poquito sobre representado claro, en la, esta pe, última, El PP ahí ¿eh? y y el, bueno, nada porque y Porque y, Ciudadanos ha dado Y convergencia un, un, también, convergencia un, un, sac, un sacó solamente 20.000 votos más que Esquerra y sin embargo claro. Tenía 3 o 4 diputados O sea, no, no pero, es que la ley electoral beneficie el independentismo, no Beneficia pues no. a los partidos más votados Allá donde estén, a nivel nacional al PP y a nivel y, y, o, sí. o PSOE y a nivel sí, pero, pero, y a nivel lo, lo que no tiene ningún sentido es que los partidos independentistas sa PNV, saquen un 46% y luego tengan un 50 y tantos por ciento de los, di de los diputados evidentemente claro, es, es una ley electoral que está mal es hecho. que luego están los porcentajes provinciales que eso ya depende también de la de, de a nivel Cataluña autónomo. no te creas que Ciudadanos está tan sobre representado si quieres te busco la estadística tenías un escaño dos más tampoco era una barbaridad no, no, no, no, pero un escaño no, eh, si ves por ejemplo cuánto le costaba y eso que, que ganamos las elecciones allí sí, sí, sí. si ves cuánto es que no me acuerdo exactamente la cifra pero la puedo buscar a Ciudadanos le costaba muchísimo más tener un escaño que a Convergencia Sierra sí, republicana, sí, sí. pero a muchísimo ver, más que, Estamos, creo que eran 120.000 votos más sí, sí. para tener a un ver, escaño es verdad que creo que tenéis uno o dos escaños más de los que os representaría pero claro, es que eh, aún así ganarían las elecciones igual por el Convergencia o sea, también tiene varios escaños más de los que, lo que le corresponderían efectivamente y bueno, ya para, para cerrar este, este debate el, el, la cuestión, el kit de la cuestión Ya no solamente es si el PSOE y el PP la van a aceptar, sino también qué es lo que se les va a proponer. Y porque, claro, que vamos, que hay que reformar la reforma la ley electoral, creo que estamos todos de acuerdo, pero luego yo siempre he visto que cada partido lo, lo propone a su manera, a veces una manera que le beneficia especialmente a ese partido, ¿no? Porque yo recuerdo en las últimas elecciones, siempre que habido elecciones, los partidos que mm. eran perjudicados que decían, pues si la ley electoral se cambiara, yo sacaría esto. Y sin embargo otro partido decía, no, no, no, si la ley electoral no sacabas esto, esto lo hubiera sacado yo, y tal. Digamos que cada uno quiere proponer su propia reforma de la ley electoral. Entonces... Mm, ¿Cómo creéis que debería de ser? ¿Debería haber una circunscripción única en España? ¿Debería de haber una cosa combinada, que, que se mantengan las provinciales pero que al mismo tiempo haya una, una única y que se, se elijan la mitad de diputados en cada una? Hombre, yo creo que eso, eh, esa solución tiene que venir a raíz de, de precisamente de ese diálogo que han abierto, por ejemplo, Ciudadanos y Podemos y mm -hmm. hacer que se unan los demás partidos para ahí sacar una conclusión clara de una ley electoral Que no el, beneficia a los partidos, el, sino que beneficia a que española. yo Lo que yo temo, que tampoco me gustaría que sí. pasara, es que hagamos un sistema de circunscripción única, que se, se, mm -hmm. seguramente, sin ninguna duda, sería el más proporcional, pero que, claro, que los. Mmm, 50 puestos de la lista de todos los partidos se llenen de gente de Madrid y de Barcelona y de tal. Y claro, mmm, al final, pues Cuenca, Soria, sí. Segovia no tengan ninguna representación sí. en el Congreso. Eso es un debate, yo creo que técnico y hasta jurídico. Ya, Por eso pero, yo creo que es importante que se reúnan todos los partidos y que hagan una mesa de trabajo luego, a posteriori. No, ya, pero nosotros eh, desde, desde Podemos tenemos claro este tema y creemos que, que evidentemente las sensibilidades de cada territorio deben, deben, estar, deben estar y deben y deben tener su reflejo entonces creo que, que los grandes temas de, de Estado como puede ser el, el, el electoral o el tema de violencia eh, sobre la mujer, de, de género y grandes temas eh, que nos afectan a todos como ciudadanos y ciudadanas, y este es un partido y este es un tema que afecta directamente a, a la democracia como la entendemos y como debemos entenderla en un partido democrático, yo creo que debe, debe haber un gran consenso de sentarse, de poner de altas miras, de poner por encima de los intereses partidistas de lo que, de, que, electoral, que electoralismo me conviene más me conviene menos, deberíamos sentarnos y hacer lo que, lo que nos conviene viene a todos, los que nos convendría a todos como ciudadanos y ciudadanas. no Entonces yo creo, eh, yo también estoy de acuerdo con tu apreciación que has hecho ahora. Yo en la circunscripción única no me parece tan democrática como que siempre guardemos un poco eh, unas cuotas provinciales, porque sí que hay partidos, ¿por qué no? Hay sensibilidades que pueden darse en, en los distintos territorios y que también... Tienen que estar representadas. Entonces, yo pienso que lo más democrático sería eso. Pero también, como dice Vicente, es un tema muy técnico que incluso a mí se me escapa. Mm. O sea, creo que que para eso tendremos grandes pensadores en los partidos y cuando se sienten bueno, en la mesa a ver, mirarán que es lo que mejor sea, para todos espero que y para eso sea todas. así, que nuestro ambiente es que no gobierne, ven sí, sí. <risa> <risa> con la clave sí. a mí la verdad es que me gustaría mucho porque yo sinceramente pienso que hay más de cuatro realidades en España ¿no? y de hecho lo estamos viendo, ¿no? por ejemplo en Podemos tenéis eh, rejonistas, tenéis gente de Pablo Iglesias tenéis no, nosotros hacemos a pactos a nivel nacional estar, puede estar Unidos Podemos, pero es que a nivel de Comunidad claro. Valenciana, estamos en la Valenciana, estamos sí, con sí, compromiso Con, es, con Izquierda Unida. Por eso digo luego, que. Luego en el Peso Acabamos de salir un momento. Que, so, que a veces genera, genera confusión y lío precisamente, pero es que creo que eso mm. es lo que es lo que ayuda a que podamos en este sistema de partidismo electoral, podamos las minorías, podamos claro, se claro. seguir adelante. A eso, a eso voy, que yo creo que hay muchas realidades en España, ciudadanos pues también tendréis gente más cercana al PP, más cercana al PSOE ¿no? ideológicamente, en el PSOE venimos, acabamos de venir de unas primarias, ¿no? en el que el partido está dividido ¿no? y, y claro, yo veo los países donde hay más proporcionalidad en la ley electoral y veo que hay ocho partidos nacionales y claro, me parece mucho mejor de cara a la democracia, ¿no? porque oye, representa ¿no? las, las voluntades de, de más personas personas, ¿no? O más gente se siente... Y exige diálogo. Y, ta y también yo creo que fomenta también la más participación mm. en política, ¿no? Porque si tú de verdad tienes vo no votas al más malo, sino que votas a al que de verdad te convence, porque de verdad hay un partido que te convence y que tiene posibilidades reales de, de estar en el Congreso, pues entonces eh, va vas participas en política con más claro. alegría. ¿no? Con y en más... la ley electoral no solo hay que poner encima de la mesa el, el tema de del voto, sino también las listas abiertas y otra cosa importante que va en... Va en base a lo que, lo que estás mencionando aquí, bajar esa barrera del 5% yo creo que también. Uh -huh. Hay que bajarla porque hay gente que ha votado un partido que le corresponde un escaño y por culpa de eso no se ve representada y eso hace que incluso luego se alejen del modelo de lo que es la democracia porque lo ven como algo injusto. ¿no? Gente que ha votado a Pacman que creo que le correspondía, no sé si era un, un escaño o dos. Sí. Aquí en la comunidad financiera queríamos sí. rebajar también el porcentaje, el 3%, mm. y Podén están ahí, hay un, hay, un, hay, un, hay un acuerdo marco por parte de Compromís, pero creo sí. que ni, com, ni, com, ni, com, el, ni el PSOE está un poco de acuerdo Compromis con eso. Sí, lleva tema. años y años intentándolo mm. sin ningún éxito, sí, eh, sí. El y el PSOE se han Y nosotros, y Podén también está apoyando, apoyar eso hasta cierto punto, pero también estamos apoyando el hecho de que, de que un concejal no pueda ser diputado y viceversa porque creemos también que la duplicidad de cargos tampoco sí, es buena o sea, que estamos, a nivel provincial también estamos discutiendo el tema electoral Pues veremos, veremos a ver cómo acaba todo esto veremos también si se hacen listas abiertas que a mí es una cosa que también creo que sería muy buena para la democracia en lo democrático sí. claro, porque si a lo mejor el... Hemos venido a regenerar pues claro, ese tipo de cosas si, si, si, si a mí por ejemplo el número uno de Ciudadanos o de Podemos me encanta y el claro. número dos me parece un sinvergüenza porque claro. tengo que claro. votarlos a los Exactamente. dos ¿no? Claro. No, y eso, Es un filtro, yo estoy, es que eso es yo estoy convencido que por ejemplo la época de Kant, de Sonia Castedo eh, que estaban de alguna manera manchados por sospechas eh, era una manera de que la gente pudiese premiar Blindarnos. o castigar claro. pues sí seguiremos seguiremos atentos a ver qué, qué es lo que sale de todo esto y sobre todo si, si a los que les perjudicaría la, a los que dejaría de beneficiarles todo esto si pasan por el aro ¿no? uh -huh. en aras de la democracia de este, de este país ¿no? de seguir mejorando la democracia de este país que todavía o tenemos o a ver qué nos dicen para oponerse a eso o sea no. es que es hay que escucharles también oh, si no, no que, la, sino que la gente tome nota También. Sí, tenemos tenemos que siempre digo que en, sí. en mi opinión tenemos sí. mucha, todavía mucho que avanzar, ¿no? En democracia de este país seguimos siendo una democracia joven. Vamos con, vamos con la agenda con la agenda cultural. Eh, a ver, este, como todos los semanas, vamos a hablar de lo que se puede hacer este fin de semana en, en Alicante. Hoy tenemos concierto de la Orquesta Sinfónica, en el ADA. A las 8 de la noche, para todos los amantes de la música clásica, tenemos se va a interpretar tanto Rossini como Sansenes, ¿no? música clásica de, de Italia y de Francia. Luego, el, el sábado, eh, yendo ya más a a al, al tema pop, ¿no? tenemos eh, a las, chi chi las Chillars en las cigarreras, que es un grupo de, de chicas que versiona música de los 90. Y también eh, en el ADA, a las seis y media del sábado, a, está el concierto Al Baladre, cuyos beneficios van a ser para el Alzheimer. Luego, para los amantes del teatro, tenemos el hoy viernes a las 8 y media el musical Rumba, que es del, del grupo Musaraña. No sé si lo conocéis. Yo tuve, lo vi en Madrid. ¿Tú también, en París? Sí, sí, yo lo vi en Madrid hace un par de años y la verdad es que está muy chulo. Hacen mm. música con ritmo, con percusión y, ¿no? y ese tipo de cosas y es muy original. Sí, es muy original. Y van a estar eh, hoy en, en el teatro. Van a, van a hacer cuatro funciones: el hoy viernes a las 8 y media, el sábado a las 6 y media, el a las 9 otra vez y luego el domingo a las 7 y media. Y luego también el jueves, en las tigarreras, se interpretará la obra La comunidad que es teatro en, en valenciano. Por otro lado, no dejar de recomendar, como todas las semanas, El laberinto luminoso, la exposición dedicada a Emilio Barrera, que, que se expone en el BUAG, que está desde, desde el mes pasado. Y para los amantes de los monólogos, que también hay, a quien les gusta mucho reírse, luego los fines de semana, pues tenemos hoy viernes eh, a David Navarro en la sala Clavaret a las 11 de la, de la noche. David Navarro. Y vamos con el cine. pues este sábado son los Goya este sábado son los Goya eh, yo lo voy a ver desde luego porque para mí es una cita obligada todo, todos los años ¿no? es la gran fiesta del cine español y tal desde luego lo que no me interesa absolutamente nada es cómo van vestidos los políticos que siempre a veces es de lo que más se habla sí, sí, a mí me da exactamente igual si Pablo Iglesias lleva traje, si Pedro Sánchez lleva pajarita es que de verdad me, me, me importa un bledo a mí lo que me importa es el cine a mí me importan las películas Y bien, eh, yo no sé si habéis visto alguna de las nominadas este año. Tenemos a La Librería, Verónica, El Autor, eh, Andia y Verano 1993. Eh, yo he visto solamente una, la de Verano 93. No me gustó, pero a pesar de eso quiero que gane. Y os voy a explicar por qué. Porque es la favorita junto a La Librería y no me gustaría nada que ganara algo ya Mejor Película, una película que no está hecha en español, o en catalán, o en un idioma de, de, de España. ¿eh? Está hecha en inglés. Entonces, claro, no me hace mucha gracia, por mucho que, que la directora sea Isabel Cossé, ¿no? y esté pagada con dinero español, yo es que no considero que sea cine español una película que está hecha en inglés. Entonces, a mí no me gustaría, por tema de orgullo patrio, no, no, no me gustaría que... Prefiero que gane verano 1923, que es una película hecha en catalán. Yo la he visto en castellano, ¿no? pero está, originalmente está grabada en catalán. Y a mí la verdad es que me pareció un poco, un poco rollo la película, me pareció un poco aburrida. Es una historia muy... De, un poco lenta, en la que se centra en una niña y la verdad es que a lo largo de la película no pasa nada, prácticamente nada no pero bueno, conozco mucha gente que la ha gustado mucho <risa> y entonces pues, pues pienso que sí que es una película muy de premios no porque sí que es una película humanista es una película de, de, de personajes de actores y tal y bueno, pues, pues a mí me gustaría ganarse esta o que ganara cualquiera de las otras que, que sí que están, son películas eh, grabadas en, un, en español, no en, en idioma de aquí pero bueno, ya veremos en cuanto a los actores Pues eh, yo me vuelo que, que va a ser difícil discutir, Discutirle el premio A Javier Bardeña, a Penélope ¿no? Porque, pues sí. son ellos, ¿no? Porque son ellos Porque son Javier y P ¿no? claro. eh, A Penélope encima Es que la han nominado Las últimas tres veces Y no le han dado el premio Entonces, claro. le la, toca, creo, le, creo que le toca. Como ¿no? Leonardo DiCaprio. Sí, bueno, a ver, no es como Leonardo DiCaprio porque Penélope sí que ha ganado hoyas, pero es sí, verdad sí. que en las, a ver, la nominan casi siempre, sí. como, como, suele ser a, como es lógico, ¿no? Y comprensible. Y a las últimas no gana. Y Javier Bardem es todo lo contrario. Javier Bardem es que ha ganado todos los últimos. Entonces claro, si no ganas, como decir, uy, esta vez es está peor que las anteriores. ¿no? Y a Bardem no es como que no se le puede decir eso, ¿no? que está peor. No, no sé, ya veremos. En cuanto a, a, la, a la película, mejor película de, de Sudamérica, creo que es evidente, esto yo creo que es el más cantado, ¿no? que va a ganar una mujer fantástica, la de Chile, porque, porque está nominada a los Oscar. entonces, pues, que, que mínimo, ¿no? claro. que, que desde los Oscar apoyemos la, la única película en español ¿no? que, está, que está nominada a los Oscar. Y luego tenemos varios alicantinos también, tenemos varios alicantinos como, como Paco Saez, que es guionista de Tadeo Jones, la película que está nominada a, a mejor película de dibujos animados, mejor película de animación. También a, a Dan Aliaga que, que está nominado por el mejor corto documental, por el Cuarto Reino. Y también a, a Arlie Jones, que aunque tenga este nombre, por lo visto es alicantino, y está nominado a, a mejor corto de animación, o, por colores. Y viene, yo la verdad es que, no sé vosotros, yo espero una gala divertida por, porque he visto los presentadores y son eh, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que en fin, ah, bueno. son los humoristas sí. que a mí me gustan mucho. Sí, sí, a mí también. Eso Entonces, también Joaquín a Reyes, bueno. Sí, Ernesto Sevilla también tiene una gracia natural, muy, sí, muy sí, chulo, sí, un humor de este manchego, ¿no? Sí, muy, sí, que no sí, a mí sí. me gusta mucho, me hace mucha gracia. Yo los veían en Monca, en Paramount Comedy? Sí, son de la cantera de Paramount Comedy, sí, efectivamente. Sí. Y la verdad es que yo, a pesar de que creo que el chico lo hizo bien, creo que ya no le tocaba repetir a Dani Rovira, ¿no? Creo que la variedad de... Claro, claro, claro que ya lo, lo, lo breve gusta y lo mucho cansa, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues me alegro que, que hayan seguido por el mismo sendero de los cómicos que creo que es más divertido que si lo presenta yo que sé, Carmen Machi, que no tengo nada en su contra pero la gala es más densa, más aburrida y lo peor que le puede pasar a una gala tan, tan larga con tantos premios es que aburra, ¿no? es que sí. aburra. Y bueno, pues precisamente este, este fin esta semana he ido a ver una de las películas que está nominada a Mejor Película Europea, que es eh, Se la Vi, una película francesa Y yo la verdad es que es una película que, que, en fin, tenía muchas ganas de verla porque los, los directores de esta película son los mismos que hicieron Intocable. Intocable, no sé si la habéis visto. Sí, sí, la he visto. Peliculón, he visto ¿eh? Peliculón. Vamos, es una de las películas más chulas y bonitas sí. creo, que he visto en, sí. en los últimos años, ¿no? Y bueno, la verdad es que no tiene nada que ver. <risa> la verdad es que en ese sentido sí que te tengo que decepcionar un poco, Marisa, porque es una comedia ligera. Está no. bien, ¿eh? Te ríes... Es, cumple todos los requisitos de una buena comedia, ¿vale? tiene, tiene escenas muy buenas y tal, pero es una película mucho menos personalista, eh, los protagonistas es un reparto mucho más amplio, el, es verdad que sí que hay un, uno que es más protagonista que el resto, que es el, el, que, el que dirige la empresa que organiza la boda, la película trata sobre, sobre una empresa que organiza bodas, Y, y se centran en los trabajadores, más que en los que se casan, ¿no? Se centran en, bueno, pues en los conflictos que tienen ellos personales, en que, que salgan los nervios, de que salga todo bien y tal, las situaciones que se van creando entre los camareros, el cantante, el organizador y tal, que a veces son muy, muy divertidas. Es una película que también se mete mucho con los ricos, se, se ríe mucho de los ricos, que porque es un claro, es una empresa de nivel, ¿no? de muy caras, para bodas de clase alta francesa. Y hombre, pues a los pobres siempre ver una película que se ríe de los ricos siempre nos hace mucha gracia. ¿no? <risa> en ese sentido <coughs> cumple muy bien ¿no? es una película que en fin que, que no se te hace pesada que, que te estás riendo desde el principio hasta el final pero vamos no, no tiene el nivel de profundidad que podría tener Intocable y no creo que vaya a ganar el premio a algo ya no creo que sea una película de premio no pero en fin sí que yo tampoco sí que recomiendo verla ¿no? sí que recomiendo verla sobre todo a, a los que nos gusten las comedias de este tipo las comedias francesas sí las también. comedias francesas además son comedias siempre que hacen un humor que no es nada burdo un humor sí. muy elegante mm. muy poco chabacano y tal y sí en esta película ha sido la película más taquillera de de Francia en este año. Uh -huh. Es un poco del estilo de Dios mío que te hemos hecho. No sé si la viste, es que fue la gran, la gran comedia del año pasado en Francia. no Ese, ese matrimonio supercatólico que cada hijo se, cada hija se le casa una con un musulmán, otro con un judío, sí, sí, otro con un afrofrancés. Afro <risa> <vi> en televisión. <risa> pues es un poco por ahí, va un poco por ahí y bien, pues echas un, un par de horas de risas y, y bien pues se cumple, cumple con lo que buscas. Vamos a escuchar un poco, vamos a escuchar el tráiler de la película, si os parece. Os lo repetiré otra vez, estamos en un chateau del siglo XVII. Así que la potencia eléctrica es limitada. En esa época no había juegos de luces ni sonorización de 4.000 vatios. <risa> Así que no podemos usar la red todos a la vez. Nos coordinamos, nos turnamos, compartimos. Y para acabar, me gustaría que evitáramos las tensiones. Eres tonto, que estás en zona de paso, ¿no ves que molesta? Vuestro comportamiento, vuestros modales son el escaparate del banquete. No, no, no quiero a nadie en el encuadre, hay una vieja en el encuadre. La vieja es mi madre, ¿eh? ¿eh? Le dije que quería algo sobrio, chic y elegante Sí, ese es su estilo Esta noche les espera una velada agradable, una velada chic, sobria y agradable <risa> Ese tío me está dando miedo Quiero ver todas las manos en alto, arriba sus brazos, Eddie Perdona, gracias Cuento con vosotros para que especialmente esta noche la velada sea preciosa, ¿eh? <risa> ¿Puedes cogerme la bandeja? Tengo que ir a la cocina ¿Cómo? Ay, perdón, uh... Sami, ¿seguro que controlas los fuegos artificiales? ¿Qué os he dicho? He dicho, nos coordinamos No hay ni uno que entienda que me juego la vida Me juego la vida todas las noches Pues eso era, pues eso era, se la vi, película francesa del año. Y precisamente vamos a seguir con Europa, porque llegamos a la última parte del programa, llegamos al, al bloque internacional, y, y yo quería que este esta semana habláramos de algo que, que me, ha, me ha llamado mucho la atención, no, un una, algo que ha pasado en Reino Unido y que me ha dejado un poco estupefacto. ¿no? Resulta que esta semana el gobierno de Theresa May ha, ha aprobado un nuevo, ha creado un nuevo ministerio y lo ha llamado Ministerio de la Soledad que suena un poco a Orwell, ¿no? Suena a esos sí, ministerios del amor, sí, sí, ministerio sí. de la verdad y tal, de 1984. <risa> Resulta que es un ministerio que, que va a ir destinado a, a ayudar a todas aquellas personas que sufren aislamiento social, ¿no? Todas aquellas personas que se sienten completamente solos. Esto es una iniciativa de Joe Kos, es una iniciativa de Joe Kos que para quien no, no la ubique, no recuerde quién es, es la diputada laborista que fue brutalmente asesinada durante la campaña del uh -huh. Brexit una diputada que, que de hecho era muy pro inmigración, era muy pro integración y tal, y precisamente un ultranacionalista, ¿no? un ultra a favor a, a seguidor del Brexit, pues la, la asesinó a tiros. ¿no? Y luego, pues mira, los, los británicos mancharon su memoria votando a favor del Brexit, cosa que todavía sigo sin entender a día de hoy. <risa> y precisamente hablando de, del Brexit, no sé si es un anticipo de lo que le espera al Reino Unido en Europa pues a en partir lo que te iba, de ahora, en lo que te iba a decir. pues eh, resulta que Teresa May ha sacado este ministerio de la soledad. Que, y claro, yo me, me he puesto a mirar datos, me he puesto a mirar los, los datos eh, que eh, argumentaba Joe Cox que había, que había investigado ¿no? a través de la comisión que creó ¿no? para proponer la creación de este ministerio, y resulta que hay un 14% de personas que se sienten, en Reino Unido que se sienten absolutamente solos, que con, ellos mismos dicen que, que se sienten completamente solos. Estamos hablando de 9 millones de personas. Pero es que el dato más demoledor, que a mí este sí que me ha dejado hecho polvo, es que hay más de 200.000 personas en Reino Unido que dicen que no han tenido una conversación larga, como la que podemos estamos teniendo nosotros ahora, ¿no? Una conversación de más de un par de minutos, desde hace más de un año. Wow, Me parece Uf. tremendo, ¿no? O sea, desde hace más de un año que no han hablado con nadie, ¿no? Y claro, yo me imaginaba que esto sería sobre todo para pensando en gente mayor, que están solas y tal. Sí, en la mayor parte de las veces sí, pero no siempre, ¿eh? También hay gente joven que también sufre de este problema, ¿no? Parece una de las... ...epidemias del siglo XXI. ¿no? Entonces, os quería preguntar... Eh, ...¿qué pensáis de esto? Y, y sobre todo, ¿qué creéis que se puede hacer? Para, para que La nueva ministra, Tracy Crouch... ...¿qué es lo que puede hacer... Para, ...para intentar solucionar este problema... ...que creo que es evidente, ¿no? Que existe en la sociedad moderna de, de Occidente. ¿no? Y si pensáis que en España deberíamos también de, de hacer algo. Bueno, yo, yo empiezo... Eh, ...yo creo que, que debemos como sociedad... ...replantearnos hacia dónde, hacia dónde vamos. Porque... Eh, la expectativa de vida por la sanidad que, que hemos criticado antes, pero uh -huh. estamos llegando a, a una, un término medio de 82 años o 80 años. Sí, sí, como poco. Claro, como poco. Eh, la cultura que hemos tenido en nuestro país era una cultura también muy familiar. Nuestro entorno, los hijos, los padres estaban en el mismo entorno, eh, incluso vivían en el mismo edificio. Eh, a nuestros ancianos, a nuestros, a nuestros abuelos y abuelas, yo recuerdo la mía, es, esa teníamos una, una cierta cercanía yo creo que el mundo la digitalización del mundo, las redes sociales la globalización que hace que tengamos amigos a miles de kilómetros y no conozcamos a nuestro vecino de al lado eh, yo creo, el trabajo telemático es que todo eso me parece que es muy de futuro y muy, muy, mucho progreso pero tenemos que encontrar espacios ¿eh? donde podamos crear comunidad y crear vecinos yo creo que ahí Los ayuntamientos eh, tienen, y las políticas públicas municipales y locales tienen mucho que hacer. En el sentido de potenciar el pequeño comercio, por ejemplo. Centros sociales, cívicos, eh, barriales. El, la, la, la asistencia, eh, crear una asistencia social que, que ayude y que acompañe a esos ancianos. Eh, crear esos, esa humanizar, de alguna manera... Eh, los barrios y las ciudades también, crear colectividades, asociacionismo, eh, intereses comunes. Creo que eso es muy importante, porque si no, nuestro destino va a ser estar metidos en nuestra casa nos van a poner una pantalla y vamos a ver el, el, la naturaleza a través de monitores que yo creo que sería de televisión ya sí, sí, sí. en ese plan ¿no? o sea sí, sí, sí. y que en plan Mirro exactamente ya están en ese plan y yo creo que que hombre no creo que en España un ministerio de la soledad no sé hasta qué punto Pero porque creo que en eso nos, tenemos sol, salimos más a la calle, Inglaterra y los, pa, y los países del norte, eh, a lo mejor eh, por su clima o por su, o por, por su propio Tienes forma una, de una ser, sí. Más sí. tienen otra más cerrada sí, sí. y entonces a lo mejor la he visto como necesidad, pero yo creo que es una forma de cuestionarnos… ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad realmente? Y no podemos deshumanizarnos. Mm. ¿eh? Y el contacto es muy importante. Los cuidados son importantes. La política de los cuidados del amor de generar eh, buen feeling y buenas sensaciones. Además, Vicente, tú, Marisa comentaba lo de, lo de que estamos en, en asortos en la televisión, en redes sociales mm. y tal. Y efectivamente es que esto, a veces pensamos que a lo mejor es algo que pasa en la España profunda, en el mm. medio del campo, que la gente se siente sola. Pero no siempre es así. A veces hay gente en la ciudad que también se siente muy sola. Sola. gente que, que no conoce a los vecinos, gente que no tiene familia, que por lo que sea se ha mudado hace poco en una ciudad o no se acaba de integrar en dicha ciudad y gente que se siente muy sola, incluso mayores que, que nos lo encontramos que, que a lo mejor han fallecido hace semanas, meses y nadie se había dado cuenta. Y claro, me, me parece terrible ¿no? como sociedad que, que estén pasando estas cosas. Yo voy a romper una lanza, lo voy a ver desde otro punto de vista, también a favor de la tecnología en ese aspecto. Eh, también si ves los datos de, de allí, del Reino Unido de donde se ha hecho este ministerio aunque sí que hay jóvenes que les pasa lo mismo, pero que yo creo que tiene que ver también más por la cultura, anglosajona y todo esto, la gran mayoría son gente mayor, sí, sí, sí. que no creo que eso estén las personas mayores allí muy comprometidas con la tecnología, no la creo que les digital influya mucha, no creo que les influya mucho, yo lo veo también desde otro punto de vista el problema no es la tecnología en sí sino el uso que le des a la tecnología que por ejemplo eso es lo que se critica en Black Mirror, ¿no? que la tecnología sea mala, sino mm. la, una, mala, Mal utilización, mm, sí, sí. una mala utilización de la tecnología, porque las redes sociales también te ayudan a comunicarte, yo tengo amigos eh, que solo los veo en verano y gracias a las redes pues tengo contacto con ellos de otra manera, de hecho antes de que existiese el WhatsApp, los veía solo en verano mm. los veía de julio en julio y no sabía nada de ellos y eso yo creo que también es negativo, que si haces un buen uso de las redes eh, es una gran herramienta para mantener contacto y notar ese calor, aunque sea desde la distancia también, porque eso no significa tampoco que luego no puedas quedar abajo a, a tomar algo con tus amigos, etc. Eh, y la globalización yo creo que también es positiva porque la globalización es un intercambio de culturas uh -huh. la globalización permite también que vengan personas de fuera a nuestro país y que podamos relacionarnos con ellas que de otra manera sin la globalización sería imposible sí. yo lo pues, veo desde ese punto de vista yo la verdad es que quiero seguir muy atento sobre todo a ver que, cuáles son las primeras políticas las primeras decisiones que se toman de este Ministerio de la, Socio de la Soledad ¿no? que es lo que más me, me intriga ¿no? cabe señalar, cabe recordar que, que hoy en día eh, la, la soledad lleva a la depresión y la depresión es una enfermedad muy del siglo XXI que provoca más víctimas que la obesidad. Es, de, es decir, que, que hoy en día es más sano tener una salud mental buena que que te sobren un par de kilitos de más, que a veces es lo que más nos obsesiona. ¿no? Incluso una cosa lleva a la otra. También, a <risa> <risa> Pues sí, seguiremos, seguiremos atentos a ver los británicos qué que, que hacen, qué inventan para solucionar este problema, porque yo sí que también creo que, que la sociedad británica este problema lo tienen, lo tienen es un problema bastante duro, más, más culturales de lo que lo podemos tener en España, que aquí también hay gente muy sola, por supuesto. Bien, pues ya llegamos a la parte final del programa y no puedo despediros sin hacer pues la, la pregunta obligada, ¿no? ya que estamos en, en Oi Radio, la, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en España, y como, os pre, como les pregunto a todos los invitados, el, el viernes pasado lo hice, a, a las tres magníficas invitadas que tuve, hoy también os lo quiero preguntar a vosotros, ¿qué, qué pensáis que, que se podría hacer en España, ¿no? ¿Qué no se está haciendo, qué, típico, qué tipo de políticas creéis que, que se podrían llevar a cabo? para para favorecer la inclusión de todas las, de las personas discapacitadas en la sociedad un colectivo que, que siempre tiene tantos hándicaps no para poder vivir para poder disfrutar de la sociedad igual que, que lo que lo hacemos el resto de personas ¿no? Marisa empiezo por ti sí yo eh, yo creo que que en, en Podemos eh, estamos muy implicados con este tema de hecho de hecho tenemos en el Senado tenemos a Pilar Lima que es senadora eh, de Podemos por Alicante, por, por Valencia, que diga, y, y ella es una persona sordomuda y ha llevado al, al Congreso, en este caso al Senado, ha llevado pues yo soy, yo soy senadora y tenéis que, que facilitarme, hacerme accesible, que yo pueda ejercer mi labor en el Senado. Entonces, pues ha, ha conseguido que se implanten en el senado, pues en, en su caso la, la, el lenguaje de signos. Eh, yo creo que, que por, su, por, por supuesto ella mmm, eh, me han pasado también, nosotros tenemos un, un círculo sectorial que es Podemos Discapacidad del País valencia que están generando iniciativas que se llevan al Congreso, se llevan al Senado en, y, y en el SCORS en ese sentido. Y, y yo ayer hablaba con, e, con ella también, con la compañera, y me, y me decía pues, pues de, de primera mano eh, la moción que presentó hace poco y que yo creo que es sobre lo que tiene que girar realmente las políticas de, en, es, en estos casos de inclusión social, que es que haya un gran, una, un gran eh, eh, en, en su caso era la creación de, de, un, de un seno de estudio de la Comisión de Empleo y Seguridad, y Seguridad Social que analice y evalúe las políticas destinadas a aumentar la tasa en las actividades de ocupación e inserción laboral y mejorar la calidad del de empleo y la dignificación a, a, a, a este tipo de personas que tienen una, una diversidad funcional. Creo que una, una, una sociedad que tiende, que tiende a ser igualitaria en todos los sentidos también tiene que hacer accesible esto y dignificar a personas que tienen que por una, capaci, una discapacidad que no es una falta de capacidad. ¿Eh? entonces a mí me gusta también hablar de diversidad funcional más que de discapacidad porque parece que, que es algo más, más peyorativo entonces esta compañera me decía que, lo, que lo, lo fundamental que tenía que haber en los dos ejes que tiene que haber en toda la política de inclusión debe ser la accesibilidad universal, o sea que cualquier persona eh, a todos los niveles eh, pueda acceder en igualdad de condiciones a todas a toda las las la, la funciones eh, en la vida eh, y como persona y en el empleo ¿Eh? en el empleo en el que en el que ella me ella me decía que, que hacer entornos accesibles por supuesto pero también que a las personas les contrate por sus capacidades y no por sus discapacidades uh -huh. entonces yo creo que si cualquier persona con una discapacidad eh, se siente igual en recursos y en acceso y en todo a cualquier otra persona esa es la fin y es la finalidad que debe haber de toda de toda política de inclusión social. Pues sí, a mí la verdad es que este tipo de cosas me, me hacen recobrar un poco la, la, la fe ¿no? en, en la humanidad, ¿no? en este tipo de causas, ¿no? en, lo, en los, las personas más olvidadas. ¿no? El hecho de que haya ya una senadora sordomuda en España mm. es, es romper otra barrera, ¿no? es algo que a lo mejor hace unos años era absolutamente impensable. ¿no? Y en fin, Vicente, ¿tú qué, Vicente, eh, ¿tú qué piensas que, que se debería hacer en este país? ¿Por dónde piensas que deberían ir las políticas para, para que, poder... Que todas estas personas puedan, mm. puedan lo que comentábamos antes, ¿no? puedan disfrutar de la sociedad y tener las mismas oportunidades ¿no? mm. que tenemos el resto, que a fin de cuentas lo que pedimos es eso, no que tengan más ni menos, sino que claro, tengan las mismas. las mismas. Yo creo que ya se ha empezado con ello. Lo que pasa es que esto es como lo del puerto, que luego la administración va más lenta ¿no? de lo que demanda la sociedad y. ...pero que poco a poco yo creo que además la gente está tomando mucha conciencia... Eh, ...por ejemplo en la gran mayoría de nuevas ordenanzas... ...o cuando se construye cualquier tipo de infraestructura ya se contempla esto... ...que antes vamos, era, la arquitectónica, antes sí, era es, imposible, ¿no? Eh, sí que hay alguna que se queda en el tintero, mm, aprovecho y me lo llevo al terreno local... ...por ejemplo <risa> en, la, en, la, en la inauguración que se hizo cuando se remodeló la pecera del acuario de la uh -huh. Plaza Nueva no se contempló del todo y de hecho desde Ciudadanos lo criticamos, ¿no? No se contempló para las personas con movilidad reducida Sí, además el acuario hay que señalar mm. que está en un bajo, está, está, está, claro. está sumergido en el suelo, entonces claro para una persona con que movilidad reducida no, lo, lo tiene chino para acceder ahí. No bueno. tenía sentido porque ya y que... Y nuestras calles, nuestras aceras sí. Alicante sí. es Sí, pero por, sí, por lo menos me una ciudad refiero, con cuestas. Me refiero a que las nuevas reformas que se hacen eh, tienden ya a tener contemplado sí, eso. Siempre. Pero pongo el ejemplo de la sí, Plaza la que Nueva las porque fue la... Ha sido la, la, la más chocante, eh, por lo menos en lo que llevamos de legislatura, que ha sido la, la obra que, vi, que he visto que no la he contemplado para nada y además no tenía sentido, ya que vas a hacer una inversión y vas Qué a joder. hacer una remodelación, pues aprovecha la remodelación, no lo hagas luego porque luego ya tienes que hacer un parche y te va a costar más caro al final, y vas a tener otra vez la pecera encerrada y la gente no va a poder verla, ¿no? Y bueno, desde el terreno local que he dicho, desde Ciudadanos hemos hecho varias medidas, no solo criticar eso de la pecera, eh, llevamos por ejemplo en el pleno eh, para hacer unas obras inclusivas, que nos dijeron que sí, pero bueno, solo nos lo dijeron, no, no, se ha visto fe, no, no ha sido efectivo del todo ¿no? la propuesta porque no se ha cometido, y... También en el pleno pasado también pedimos, eh, que ya se está haciendo, pero pedimos que debiese un paso más, ¿no? En ese sentido, hacer un, el teatro también más accesible y aprovechar ahora que la comunidad, eh, la, el Consel se va, va a adquirir una, una parte del teatro para la remodelación que ya han anunciado, que tengan en cuenta eso también, que yo creo que es muy importante. Pues sí, a ver si se tiene en cuenta y a ver si, hombre, reclama al cielo, ¿no? Las, por lo menos las obras nuevas que se hagan, que claro, ya se hagan. Por supuesto. Lo que está hecho de... Es que yo creo que además se incumple la normativa, claro, claro. porque debe, debe... Lo que está hecho desde el pasado, oye, pues mira, no había la normativa en aquella época, lo... pero lo pero, pero nuevo que se haga, qué mínimo, ¿no? Que... Yo lo que están haciendo estos compañeros que, que decimos que forman el círculo sectorial es precisamente ir por las ciudades a, a pie de calle, y haciendo ver a la administración eh, los fallos que hay para, para solventar pues eso o sea. está muy bien efectivamente Vale, pues eh, aquí, está, aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por, por acompañarme. Aquí, Vicente Guades, muchas gracias soy, eh, concejal de Ciudadanos, muchas gracias, gracias por venir. Marisa García, <ríe> coordinadora de política en, en Podemos Alicante. Muchísimas Muy gracias por estar aquí. A ti, a ti, a ti. Y el viernes que viene volvemos. El viernes que viene volvemos con nuevos tertulianos, con nuevos temas, con nueva tertulia alicantina. Aquí, en Hoy Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de discapacitados en España. Yo soy David Rubio, nos habéis escuchado en el 91.4 del FM de Alicante y también en nuestra página web www.radio.es y el viernes que viene les espero a todos. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Igual. Vale.